sembrano.com diagonal pide tu ¡Señores! ¿Cómo estamos? Tepetongos y Tepetongas, ya estamos listos a través de tu aplicación. Bájalo a tu celular celulares completamente gratis y nos puedes escuchar de forma simultánea porque también estamos en La Mejor FM. ¿Cómo estamos? Toda la gente allá en Tapachula, en San Luis de la Paz, Querétaro, Puerto Escondido, en Piedras Negras, en Oaxaca, Monclova, Manzanillo, Aguascalientes, Guajuapan de León, San Luis Potosí, en Durango, en Ciudad del Carmen, en Poza Rica, Siguatanejo, Ciudad Guzmán, Tampico, en Veracruz, Tijuana, buenas noches. Puerto Vallarta, Nogales. A todos los compas en la ciudad de Monterrey, en la ciudad de México, en Mexicali. Mérida, León, Guarajuato, Hermosillo, Guadalajara. ¿Cómo estamos? Una tortita ahogada, ¿no? En Ensenada, en Cuernavaca, en Acapulco. Hay que comunicarse 807-2634-82-800 Pandita. Vía WhatsApp, 553 Pandita. Y vámonos con Bromations. Y saludo a Osvaldo. ¿Y qué onda? Ahí está el buen carnalito. Buenas noches. ¿Cómo estás, carnal? ¿Qué tal, Panda? ¿Cómo estás? Buenas noches. Eh, ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú cómo estás, Osvaldo? Yo aquí a toda máquina como todas las noches. ¿Y tú, me. No sé, no sé por qué, porque un que te ibas a burlar de la voz. Si es que tienes voz de sapo, compadre. Hola, hola, hola. ¿Qué onda, mi Osvaldito? ¿Qué me cuentas? ¿Qué tal tu día? Platícame. Todo excelente aquí. Seguimos encerrados. ¿En casita o en la chamba? No, en casa. En casa trabajo desde casa ahorita. Ah, o sea, ¿qué haces el famoso home office? Ah, es correcto. ¡Qué chido! Mira, yo también ya llevo... ¿Cuánto tiempo llevamos, este, mi estimado David o señor Santos? Llevamos haciendo el show office. <risa> Oye, el otro día lo comenté, ¿no sabes cómo extraño el Panda Cool Center? Extraño la cabrera. O sea, ya ¿Desde cuándo nos, nos mandaron a la fregada? No, no más de un año. Más de un año, ¿no? Más de un año. Entonces, es padre estar transmitiendo desde tu cantón, pero, pero no es lo mismo. No es lo mismo. ¿A ti, ¿A ti es lo mismo estar haciendo tu chamba desde tu casa? No, la verdad no es que yo tengo que salir a ver clientes y todo. Entonces, eso, pues, como sea, hace que el día sea masacre. Sí. Y, pues, hoy en día, pues, no son llamadas telefónicas o... O las famosas videollamadas ¿Estás igual que yo? ¿Estás igual que yo? Todo el día estar escuchando babosos clientes ¿no? <risa> ¿Sí? Ándale, si me la paso yo escuchándote también Oye, mi Osvaldo, y platícame ¿Para quién la Bromation? Ya es para mi chava uh -huh. eh, eh, Bueno, la quiero hacer con mi mamá Mi mamá me debe ayudar ¿Para tu chava? Pero pues, ya te escuchas como bien, Ñor Pues sí, bueno, sí Ya tengo 44 años No, pues ya ¿Y ya, ha sido ya, ya. casado anteriormente o no? Sí, ya, Estuve casado, tengo dos hijos que viven conmigo, uno de 22 y niña de, bueno, me, ya mi jovencita de 17 Ah, okay. entonces tú eres un don divorciado Es correcto ¿Y tienes a tu peores nada que se llama? ¿La bromeada? Hilda Hilda, ¿cuánto tiempo con Hilda, papá? Pues, la conocí en agosto del año pasado, o sea, en se le cuenta, son cuatro, siete meses ya, ocho Siete meses Órale, un buen rato Pero pues poco en realidad, ¿no? Sí, es poco, la verdad Pero, pero pues, no sí. viven juntos No, no, no, todavía no O sea, siete meses, o sea que prácticamente Es una relación pandémica <risa> de eso sí pues Así le llamamos Sí, oye, pero si eres un don y tus hijos están grandes, y aparte con este tema del bicho, ¿por qué no le dijiste? Mamita chaparrito, véngase acá con su con su godín. Pues digo. Ya lo estamos platicando, pero hay que, hay que tomarlo con calma todavía. Hey, mira un viejo lobo de mar. Oye, ¿qué bromita para Hilda, Osvaldo? Pues mira, eh, como te dije, estuve casado y. Resulta que este, pues la mamá de mis hijos, yo mantengo una relación con ella cordial, sin problema uh -huh. De hecho, ella a veces viene a la casa, está con mis hijos Y pues yo difícilmente estoy, espero dejo que esté con ellos, ¿no? Ok, la ¿cómo Kahn, se llama tu ex? Eh, Jenny Jenny, pero Jenny y Hilda no se conocen No, por fotografías nada más Y cuando Porque tú le Jenny platicas historia. a Hilda de Jenny, oye, así tan chido de que se llevan bien y todo ¿No te la hace de emoción? No, la verdad no, no, porque también ella estuvo casada, entonces este pues, de hecho yo sí conozco al papá de su hijo Sí le he saludado y, y sin problema. ¿Y qué le dices? Pero... ¿Qué onda, ¿Qué pasó, compañero de Foundation? Ándale, <risa> ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? estrechamos las manos y luego nos vemos, nada. No se <risa> estrechan las manos y luego se las huele. No <risa> bueno, y luego. Eh, bueno, resulta que la mamá de mi hijo subió una foto a.. las redes sociales, donde estoy yo con ellos y con ellas también uh -huh. y de ahí empezaron como que los problemillas que porque la había subido y todo no en la foto entonces pues ahí, ahí me quiero agarrar con mi mamá que va apoyando, no mamá le va a decir que pues que me ve muy raro que ha visto que yo estoy viendo mucho a la mamá de mis hijos y, y como aparte mi mamá es muy feminista este, pues se lo va a caer o sea tu mami va a hacer la bromita tu mami te va a ayudar a hacer una broma en familia así es Ok, ¿cómo se llama tu mami? Pati. Ok, ahora debo preguntar cómo es la relación entre Pati e Hilda. Bien, la verdad es que ya se conocieron mm. y ya, afortunadamente, mamá tiene las dos vacunas y le hemos estado yendo más a su casa. Y pues se ha convivido ya varias veces con ella. Oye, ¿y Hilda ya tiene la vacuna o no? No, la mía nada más. ¡Ah! <risa> sí, o sea, no, no, no. Ok, oye, ¿y cómo se lleva Patty con Jenny? Pues también es una relación muy cordial, o sea, nada más de saludarte, ya, pero no es así que ya tú son las grandes amigas, ¿verdad? Ok, entonces, Patty le va a hablar a Hilda para decirle que te nota muy raro. Y que, qué onda con la relación con Jenny o cómo está el asunto. Así es, o sea, le va pues que ella cree que pues yo ando ahí como queriendo regresar o alguna situación así. Wow. Pero yo creo que necesitamos amarrar más, así como diciendo hoy, sabes qué hijita, a ver, déjame saludo a Patty para ponernos de acuerdo. Hola Patty, buena Hola. noche, cómo estás? Hola tenés? panda, cómo estás? Muy bien, muñequita, ¿y tú? Pues bien, aquí esperándote como todas las noches. Oye, Pati, ¿cómo apoyando al holgazán de tu hijo a hacerle una broma a tu futura? No sabes que amo a mi hijo. Hago todo lo que me diga. ¿Neta? ¿Todo? ¿Sí? Bueno, con decirte que es bien celoso. Y ya hasta te metió a ti en mi cama. A ver, a espérate, ¿cómo está el asunto? Pues sí, todos ah. los días me duermo contigo. Ay, bueno, es que pues la verdad es que si sí, tú y yo tenemos un idilio de amor Claro, que por supuesto Es más, ¿haces todo lo que te dice Osvaldo? Sí Osvaldo, dile que me mande un beso eh, Mamá, mándale un beso al padre mm -hmm. Ok, Osvaldo, <risa> dile que me, que me le diga que me ama eh, Dile que le ama que que lo Te ama. amo, panda Ok, Osvaldo, dile que me mande... <risa> ¡No, no, eso no! Que ¡No! ¡No! ¡No! ¡No se No, no. No, no. No, no, yo no iba a decir eso, ¿eh? Ya ves que acá meten los efectos, no, no. Sí, sí, sí, yo sé. Oye, oye, Pati, qué gusto, neta, de verdad que se apoya. qué edad tienes, Pati? Sigo, si puedo preguntar. Ay, claro, 66 años. Ay, mira, qué chulada. Pues entonces tuviste jovencito a este Osvaldo, ¿no? Jovencita? A los 20. A los 20, ¿ok? ¿Cuántos hijos tienes? Nada más, Osvaldo. Nada. Ay, con razón Hijo <risa> <Lico risa> único pues okay. sí. Bueno, según ya planearon su broma Le vas a decir a Hilda Que notas muy raro Osvaldo Y la cuestión de Jenny okay, Así es, es. Pero permíteme sugerir No sé si tú estés de acuerdo Osvaldo Dime Mira, tienes dos hijos, ¿no? Este, Dame nombres y edades, por favor De los nietos de Patty. Alessandro 22 Alessandro 22 Y Andrea 17. Andrea 17. ¿Y la que vive contigo, Sandrilla? ¿Los, eh, los dos? Los dos. Los dos conmigo. Yo sugeriría, porque mira, si tú le dices, Pati, cómo organizaron su broma de que lo nota raro, pues no hay una dirección. O sea, se queda abierto el tema. La duda. <risa> no, no, no, mira, te voy a comentar cómo estaba. A ver, a ver. Yo a ver. le voy a decir, oye, este. Porque espérame, ya le mandé un espérame, WhatsApp, espérame, espérame, espérame al... Primero mándame otro beso, por favor. <risa> Ay, okay. sigue, échale, échale, échale. Le mandé un WhatsApp a las 3 de la tarde okay. diciéndole que quería hablar con ella. Okay. Nunca le he llamado yo por teléfono. Okay. Entonces, ella inmediatamente le habló Osvaldo para ver de qué se trataba. Okay. No, si ya me ha marcado, bueno, ya me ha preguntado como 5 veces que no le ha marcado a mi mamá. Entonces, onda? ella ya me marcó a mí y yo le contesté y le digo, "Oye, ahorita te devuelvo la llamada porque estoy con una vecina." Okay. Entonces ya colgó Entonces yo le voy a decir, "Oye, te extrañará mi llamada." Pero te quiero decir este que y bueno, esta llamada, antes que todo, te, que te voy a decir que me va a cargar muchos problemas con mi hijo. Yo te pido discreción, tú sabes que lo quiero porque es mi único hijo, sabes cómo lo quiero y lo has visto. Pero él, ya sabes cómo es, no le gusta que me meta en su vida y me lo va a reprochar cañón. Pero a mí no me gustan las cosas que están pasando porque yo soy mujer y yo me... ...solidarizo con las mujeres. ¡Ay, cálmate, Lupita! Ah, sí, yo sí! Así soy. Y luego, entonces, te quiero decir... ...que yo he notado muchas cosas. Ayer me invitó a comer... Ok. llegó la mamá de mis nietos... ...y se conduce en la casa como si ella fuera la... ama de casa. Ah. Yo se sí. lo reclamé a Osvaldo y él me dijo... ...que no había ningún problema. Que porque usted, que porque este, tú también... Este, ...va tu esposo y se conduce de la misma manera. Pero yo no estoy de acuerdo. Porque yo siento que ella... Está haciendo las intenciones de regresar porque se acaba de separar de su pareja con la que vivía. No, no, ¿no lo digo? No. Sí, sí, sí, Mira, bueno. yo soy tu viejo, yo soy tu viejo. Puedes decir lo que <risa> Deja bueno, que nuestro hijo. le digo? Porque ella quiere, yo le veo este, de, de regresar. Yo lo que quiero saber es si tú verdaderamente lo quieres, porque si no te interesa lo que está pasando, como que no lo quieres. Ok, pero después de esta trama, ¿qué esperamos, Osvaldo? ¿Que ella te marque? Sí, mira, ok, siguiente. ¿sabes es hacer patria. llamada de tres posteriormente o recibir sí. llamada? Ok. Sí. Bueno. De hecho, en cuanto ella me marque, luego, luego estoy seguro que termino colgando mi mamá lo va a marcar. Ok, bueno, la tenemos clarita. Pero no sean malitos, déjenme plantearles mi broma sí, para claro, no claro. quedarme con las ganas. Ok. Todo exactamente igual, toda exactamente la misma trama, la misma situación. Pero ¿por qué no tú, ti le pides a Hilda que se aleje por tus nietos? Porque tú quieres impulsar para que Jenny, este y Osvaldo tengan otra oportunidad. Ese era el final, Panda. Ah, ese es el final. O sea, era cuando yo ya le estaba diciendo todo eso, le iba a decir, porque yo sabes qué, si sí quisiera que ellos regresaran. Pati, son... mi amor, estamos conectados. Mándame otro beso, mándame otro beso. No, no, no. ¡Vámonos a la broma! ¿Están listos? ¡Listos! ¿Algo que quieras agregar, Osvaldo? Pues, eh, digo, si no me marca, pues ahí vemos, ya le marcaré yo. Ahí vemos, que... vemos la segunda parte, pero para la Hola. primera estamos claros, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí? Claro. sí. sí ¿Me recomiendas a... línea pública o privada, este... Sí. Ay, privada. Que para... sí, mi mamá salen llamadas privadas. Pero... Privada, entonces hablas desde tu casa. ¡Perfecto! Sí, el... Señores, en directo desde el Pandacool Center. Pati, otro besito, ¿no? Sí. Las bromas están en tu show Oye, Panda Show, pues te mando muchos besos Soy las Zabaleta, ¿sabes quién soy, no? ¿O ¿No no sabes quién soy? Las Zabaleta, sí, esa, la de Esa, eh, ¿también esa? También, también, de esos sabaletas. Las bromas en el Panda Show Claro, música Lo mejor Broma, excelente Sale, va, va, va, va, va Échale para ti Échale para ti, échale pa' ti Elpandasambrano.com diagonal pide tu broma Bueno, hola Hilda, hola, este, perdón que se llame esta noche, pero, oh, no, no, pero eh, te... llegó mi vecino y ya no pude hablarte temprano, y eh, uh -huh. yo sé que te has de estar preguntando toda la tarde para qué quiero hablar contigo, <risa> y la verdad, créeme que dudé mucho en hacerlo, ya que esto me puede acarrear muchos problemas con Osvaldo, uh -huh. por eso te pido discreción, que uh -huh. no le cuentes lo de mi llamada, uh -huh. tú sabes cómo quiero Osvaldo, sabes uh -huh. que es mi único hijo, Ya sabes sí. que es lo que más amo Y tú lo has visto Sí, claro Él me va a reprochar cañón esto que estoy haciendo No le gusta que me meta en su vida Pero uh -huh. te voy a pedir nuevamente que seas discreta uh -huh. Mira, yo le he dicho muchas veces a él que siente cabeza Y no, sí. veo, que, y no veo que me haga caso uh -huh. Él ya es un hombre y hace lo que quiere Por eso sí? me atrevo a llamarte Para algunas, decirte algunas cosas que he notado y que no me parecen uh -huh. Mira, a mí no me gusta solapar, yo soy una mujer que no me gusta ser hipócrita uh -huh. Tú me conoces y sabes cómo soy uh -huh. Y yo me solidarizo con las mujeres Pero yo he notado que la mamá de mis nietos va muy seguido a la casa de Osvaldo Sí uh -huh. Precisamente hoy hablé en la tarde con ellos Y me dijeron que habían salido juntos a comprar no sé qué Y uh -huh. mis nietos estaban muy contentos, obviamente, porque ellos, pues, eso les da gusto, ¿no? Sí, claro. Que, la verdad, el día de ayer también me invitó a comer Osvaldo y ella llegó después. Uh -huh. Y la verdad, yo vi que se comportaba como si fuera la ama de casa. Sí, claro. Yo inmediatamente se lo dije a Osvaldo, uh -huh. que en eso no me parecía correcto. Y él me contestó que el sábado había sido cumpleaños de tu hijo... y que uh -huh. tu ex había ido y que también así se había comportado con mucha confianza yo uh -huh. no sé si sea cierto eso pero yo me atrevo Hilda y espero no me lo tomes a mal que si ellos están por regresar yo quisiera pedirte uh -huh. pues que tú te hicieras a un lado sí, claro. Obvio. yo sí quisiera que mis, mis nietos tuvieran su, su mamá sí, claro. y si ella está haciendo todo lo posible por Por, por regresar y, y yo vi que tomó así como que mucha confianza Y mis nietos felices De que ella le sirviera la comida y todo sí, sí, sí, sí. Y yo me atrevo a esto Yo sé que yo Por lo que me dijo él Que, que, que va tu éxito Yo presentí que a lo mejor no lo quieres tanto Entonces dijo Bueno, creo que si no lo quiere Pues es un momento para que Pues yo pueda intervenir un poco Porque yo ya quisiera que él saltara cabeza Ya claro. tiene 45 años. Así es. Y yo quisiera que él fuera feliz. Uh -huh. Sí, claro. Entonces, no sé, no me lo tomes a mal. Tú me caes muy bien. Y eres una linda chica. muchas gracias. Pero sí quisiera pedirte ese gran favor. No sé si tú me comprendas lo que quiero hacer. Sí, claro. Hacer. Pues mire, este, sí supe... A, que ha ido y, y Osvaldo me lo ocultó y por internet todo uno se entera verdad y pues yo me enteré y de hecho le reclamé y se lo dije y, y me dijo que no iba a volver a pasar o sea que sí me iba a comentar que que iba a ir este la mamá de sus hijos pero que él me decía qué día iba a ir, que no. Yo le dije, "Pues no hay problema, la verdad es que pues es la mamá de tus hijos, yo no debo de tener un problema con con ella." Este, el papá de mi hijo no viene a mi casa, no, no va a casa de mi mamá tampoco. Fue el día porque fue el día del cumpleaños de mi hijo y pues yo quise tener este al papá de mi hijo ellos, bueno, mi hijo quiso que fuera su papá a su pastel. y este y pues llegó y llegó con su hermano y llegó con su, con la abuela de mi hijo y pero pues, yo, ay o sea fue toda la familia sí yo estuve o, oye y tú qué opinas de esto que te estoy pidiendo yo pues pues que si esto es lo mejor para ellos pues yo me hago un lado pues creo que entonces ellos... no lo quieres No, sí, claro que sí, obviamente me duele muchísimo y me duele que pues me siga mintiendo y me siga ocultando cosas, cosas que yo ya le había pedido que, pues no tengo un problema, la verdad con que esté ahí ella o que convivan con ellas. de hecho vi una foto de los cuatro que me dolió mucho y que se lo a Osvaldo y fue reciente, no tiene, no tiene este, mucho, le le, yo lo único que le pedí a él era que no me mintiera, que no me ocultara porque yo, yo le digo en qué momento va a ir el papá de mi hijo o mi hijo va con su papá, todo se lo digo y no es como la mamá de ellos que va pues por lo visto creo que va muy frecuentemente hasta ahora lo sé y yo pensé que iba el fin de semana o cosas así Mira, yo, yo creo, este, y te lo digo honestamente Que, bueno, tú sabes lo que ha pasado Y la situación que está, que pasó Y todo eso, y yo creo que es, sí. Ella está reconsiderando uh -huh. Yo les pregunté a mis nietos Que qué opinaban, y nada más se me quedan viendo Pero yo creo que ven sus ojos Que, pues que sí quisiera. No no me dicen, no me, no me contestaron Sí, claro Y, y yo la verdad y, Pues no sé, yo veo a Osvaldo muy contento Y... Uh -huh. Pues por eso me atreví a, a comentártelo, porque pero, a lo mejor él no se atreve a pedirte que, pues que, que, pues que el, que el espacio, ¿no? Más que nada, por, para que no siga así como que te retires o eso, pues no. Yo me atrevo porque, pues, la verdad lo quiero mucho y, y, y, claro. y creo yo que a lo mejor eso pudiera ser su, su felicidad. No quiero que me lo tomes a mal, a mal, eres una gran chica, pero yo, pues, la verdad prefiero. Pues la estabilidad de mi hijo y la felicidad, porque pues uh -huh. pues es mi hijo, ¿no? Y, y yo sé que esto me va a cargar problemas porque pues él siempre ha marcado una línea de, claro. de, de respeto y yo uh -huh. siempre lo he respetado. Y ahora lo quise hacer porque pues la verdad que cuando los vi que estaban muy contentos y ella muy muy muy muy contenta por la casa y todo dije órale pues esto así como que ama de casa no me llamó mucho la atención sí, claro. y yo dije yo no quiero ser hipócrita con Hilda yo quiero que esté enterada sí y bueno no sé este, cómo lo tomes tú o, o, o qué pienses hacer pues me da muchísima tristeza me está rompiendo el corazón la verdad no le voy a mentir este pero pues si es lo mejor para ella pues Yo no tengo pues, nada que hacer ahí mi, Mira, yo te entiendo perfecto Yo soy mujer, tú sabes por lo que yo pasé uh -huh. Y sé lo que estás sintiendo uh -huh. Pero tú entiéndeme Tú harías lo mismo por tu hijo Como la madre, vez. pues sí, todas Deseamos lo mejor para nuestros hijos Y yo la verdad pues Yo sé que ella está grande Pero pues tú sabes que para las madres Los hijos siempre van a ser niños Y sí. yo así lo veo Y, y quiero protegerlo yo si tú quieres llorar llora yo te entiendo eh, y te agradezco eh, que me hayas permitido hablar y que me permitas expresarme sí. y y pues de verdad te entiendo perfecto o sea yo igual que tú estoy así con el corazón en la mano uh -huh. y me siento hasta mal porque yo sé que te estoy causando este pero mejor ahorita uh -huh. y no después cuando tú estés mucho más enamorada o más comprometida Bueno, eso es lo que yo pienso yo estaba, señora, estoy, ¿no? Aquí estoy, para lo que necesites Toma uh -huh. mi hombro Y tú sabes que cuentas conmigo No sé ¿Qué más puede hacer para que Esto no sea así tan tan difícil para ti? Sí, pues bien, gracias, señor Yo lo lamento, Hilda, pero sí. Yo lo vi muy feliz, la verdad Te lo soy no. honesta Y dije, se lo tengo que decir porque es mejor ahorita Sí, sí gracias señora voy a, voy a dormir a mí Mira, eres una mujer muy guapa Eres una gran mujer, una gran madre Yo casi te puedo asegurar que vas a encontrar un gran hombre Y, y después hasta me vas a dar las gracias, vas a ver sí. Sí, sí, sí, gracias Mira, vas a encontrar alguien que te aprecie, que te respete Y y de seguro me vas a hablar para decirme, "Señora, ya estoy muy bien." sí, sí. Siempre, sí. Y sí, bueno, sí. y espero que pues que sigamos teniendo comunicación, bueno, si tú quieres, ¿no? Y y siempre encontrarás en mí una amiga. Sí, gracias. Yo tú sabes que soy una una buena persona, no soy mala, no crees que te estoy hablando por no. maldad y por hacerte daño. No. que no pasa nada digo pues las cosas como son y, y. pero cómo sí. te lo vas a decir a Osvaldo pues que pues, la verdad es que sí le voy a decir que que me voy a ir por sus pues, mentiras nuevamente y por por ocultarme cosas nuevamente no se me hace justo lo que no yo que... también creo que no es justo y la de verdad pues, yo sí. también creo que no es justo porque yo me he portado muy bien, mi familia se ha portado muy bien con él. Lo sé, él me lo ha contado, que lo recibe muy bien. Bueno, a mí ya hasta se los me estaban dando de que está muy metido ahí en tu casa y dije, bueno, y este ya ahora sí ya me ya sé, pero ve, ve con lo que sale ahora. Ya sé. Qué mal. Pero sí, sí. yo te auguro que vas a encontrar un muy buen hombre sí, y vas sí. a ser muy feliz y y pues en mí tienes una amiga. Y sí. nada más te pido un favor, no le vais a decir que yo te pedí esta situación de que te retires? No, por favor. Sí. Porque pues no saber contra de mí, de verdad. Ok Muchas gracias por escucharme, Hilda. No, por usted por, por decirme las cosas. Gracias. Ay, eres bien linda, muchas gracias, Hilda, de ya verdad. Quisiste, no no me nace. Yo lo que quería era abrirte los ojos. Sí. Y, y. Pues más vale a tiempo. Sí, claro. Gracias. Pues cuídate mucho y. Y bueno, pues estamos en contacto, ¿no? Sí. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Lo voy a extrañar. Sí, hija, Dios, yo te entiendo. Ay. Créeme que me siento muy mal por lo que estoy haciendo Perdóname Por causarte esta pena, pero Creo que estás Vale a tiempo Me quiero morir No, no, no, no, no, no me digas eso, por favor No, no, no, no, ¿cómo no, crees? Nada, no valgo no, nada No, no, no, Ilda, o sea, tienes a tu hijo tienes, Eres una mujer guapísima O sea, ¿cómo crees? No, no, no No, acuérdate que una mujer no le debe llorar Por ningún hombre, ninguno vale la pena Ninguno Así sea mi hijo Yo me enamoré Y él también Pero mira, se vino a presentar esta situación Estoy embarazada ¿En serio? No le vaya a decir, por favor Ay, no, no, no me digas eso No, no, pero... no espérate Hilda, entonces esto cambia todo No, déjelo, déjelo, así. Háblame fuerte porque no te oigo. No puedo. ¿De verdad? Oh, ¿Le digo una cosa? Ajá. Uh -huh. Como si oye el pano y yo. Ay, ay, mamá, ay Dios, Dios, por favor. Ya casi lloro. Ella está ¡Ay, Osvaldo! <risa> oye, de son rica. de las pocas veces que no puedo contener la risa, no manches. <risa> no se no sabe, sé yo dije, ¿qué veces no sé, ahorita les hago toda la broma? No puedes. Oye, pero cuando te dije, estoy. Cuando te dije, estoy embarazada. <risa> <risa> <risa> y en ese momento tú. ¡Eh, eh, eh! eh <risa> Y mira. Yo estaba seguro que ibas a parar la broma Por eso es que Oye, tuve que pararle no, yo aparte ¿Te está marcando? No te... ¿Te está marcando, compadre? Pero cañón y mandando mensajes y todo No manches, a ver, platícamelo todo A ver, bueno, aguánteme un segundo Si me permiten, voy a hacer la pausa comercial Escuchar el Panda Show a través de la Mejor FM y Claro Música Regresando, vamos a ver ¿Qué es lo que pasa con Hilda y Osvaldo? ¿Ok? Escuchar el Panda Show en esta noche la mejor FM. ¿Eh? Un saludote panda, un saludote, está muy chido el programa ¿eh? está muy chido, un saludote desde aquí de Media Yucatán, a ver cuándo das tu chevas. Hola pandita, este quisiera mandar un saludo para mi esposa Mireya de parte de Javier Avila, para mis niños Marilyn y Joshua, muchas gracias. ¿Qué pasó pandita? Un saludo desde Coquitlán y Scali, de parte de tu amigo El Gru un saludo para el Mario y para el Rosetti que directo escuchamos. Pandita, me gusta tu mamá. ¿Qué tal, qué tal mi pandita? Un saludo cordial desde el León, Guanajuato donde la vida no vale nada. Vamos a mandar un saludo aquí a toda la banda de la ciudad, a todos los que te escuchan a través de la mejor 99.9. Un saludo también para toda la bandita de MC. Te deseamos de que te sigas de tu programa y te quiero decir que me gusta tu mamá. Saludos. Qué bole, pandita. Saludos de aquí desde Tlapacoya. Me gusta tu mamá. Aquí el Panda Shows. Oye, a toda máquina, perro. Tú también puedes dejar tu mensaje en el buzón de voz del pandita. En el 55760 Panda. 55760 72632. Eso de que no entra mi llamada ya no es fe de eso porque ahora tienes arroba quiero una broma. La mejor. estoy de regreso contigo escuchar el Panda Show a través de la cadena más importante del regional mexicano, la mejor FM y de forma simultánea por tu aplicación Facebook Panda Zambrano 25 Twitter, arroba quiero una broma de todo el país 800 pandita desde los Estados Unidos 855 26 804. Regreso con Osvaldo platícamelo todo Osvaldo ¿Qué te ha dicho? ¿Cuántos mensajes? Estoy no, súper nervioso. No, no, no ok, espérate per a ver, espérate, explícame vamos a ponernos de acuerdo, ok. Ajá ¿Cómo cuántos mensajes te ha mandado? Ahorita ya llevo como 10, 15, que le conteste, que le conteste, que okay. le. Nada más eso. O sea, no te he dicho, contéstame, contéstame, contéstame. Ajá. Ok, ok, perfecto, perfecto. Patty ya está desesperada la otra. Todo está saliendo conforme el plan, ¿ok? ¿Ahora soy, qué vamos a hacer? Suegra, soy, soy yo. Estoy embarazada. ¡Ay, cállate! <risa> <risa> Casi me dijo que esto es una broma de antes de tiempo. <risa> <risa> no manches, no he parado de reír Durante todo este tiempo okay. Osvaldo, ok Tienes el altavoz compadre Porque te escucho no, medio feo no, no. Bueno, entonces acércate bien la boquita a la bocina Si traes algún tipo de audífono Algún bluetooth, ¿Cómo? ¿Cómo? algo, quítalo Ya sé que me ibas a eso, Pero no me lo puse me es que, Mira, mi vieja, Pe perdón, tu mamá se escucha Maravillosa, <risa> o sea, maravillosa Yo soy muy inteligente Sí, beba, qué bonito se escucha Así como un teléfono Pero de los años 50, bonito Sí, es que es de los años 50. Y Osvaldo así No, no, no, no, no, no, no Ok, ok Ah, ya me pega, ok Va tu parte, creo que ya la tienes clara Tu mamá desarrolló todo tal como se planteó Y como se hizo el plan El final, obviamente, pues, lo espontáneo y lo salteo, ¿no? A ver, ¿qué va a pasar? Te va a decir, te vas a sorprender Si es cierto, ¿para dónde llevas la broma? Pues igual voy a hablarle, decirle qué pasó, qué onda. Este, se me estaba ocurriendo que a mi hija se le se, el plan de su celular se le se le, se le vence estos días. Entonces le dije que yo iba a, a tener a sacar a activarlo, entonces le iba a cambiar el número. Ok. que le pueden marcar? Ustedes le digo que estoy marcando. El lugar es que está probando el chip nuevo. Ok, entonces perfecto. <risa> Ese va a ser el match. Perfecto, Marco. Oye, del número de mi hija por tu teléfono. Ahí está. <risa> ok, le vas a decir qué onda, qué pasó. Ella te va a empezar a decir que, pero, pero tú qué? Le vas a decir que sí, efectivamente, con Jenny, vas a defender qué onda. Sí, pues primero voy a preguntarle qué tiene y ya se va me va a decir de cosas que le digo mintiendo porque si sí lo oculté porque había venido a la casa. Okay. Entonces este me va a cuestionar. Bueno, ahí se va a soltar y pues ya le digo, ¿no? Entonces le... el clímax de la broma es que tú vas a aceptar que entre Jenny y tú hay hay intenciones de recuperar <risa> la relación. ¿Estamos de acuerdo? Pues, pues sí. Sí, digo, pues para que ama ¿no? Ay, pobrecita. Bueno, ya que ver que. Oye, mi amor, pues ¿sí es bienvenido a la familia. <risa> es sí, es sí. Oye, Pati, Pati, Pati. De... Mándame un beso. <risa> ¿Sabes qué vida vamos a llevar tú y yo? Es más, hasta a mí se pasar por tu vida. <risa> <Okay. risa> Vámonos, entonces marcamos, justificas el número. No te vayas, Pati, en directo desde el Panda en Terras Bromas en tu show. Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es David Servil, Clemente Flores, Alfredo González, Gustavo Ladrada y Mario Quintero. ¿Y sabes qué panda? A los tucanes de Tijuana nos gusta tu mamá. Las bromas en el Panda Show. La música. Lo mejor. No. broma excelente si un poquito completo. suena com diagonal pide tu broma bueno ¿qué onda? ¿dónde está? yo aquí, ah, es que tengo que a ver lo del chip de Paola y este, pues ya lo estaba probando pero por eso hasta ahorita que ya aprendí el celular y todo, entraron los mensajes ¿qué pasó? dime que es broma lo que me cae tu mamá, por favor No te escucho, dime, ¿qué te dijo? Te pedí que me hables claro, no te escucho. Dime, por favor, que lo que me acaba de decir tu mamá es broma. Mm -hmm. ¿Qué tiene que ver mi mamá en esto? ¿Qué onda? ¿Qué tiene que ver tu mamá en esto de que ya...? ¿Y qué? ¿Para qué era? ¿Qué pasa? ¿Es un No, no para... es? a ver, a ver. He pedido que me hables fuerte porque no se escucha oh, ¿por bien ¿Por qué? ¿Por qué me vuelves a mentir? ¿Por qué eres tan mentiroso? Ahora, sea, es? a ver, le voy, a marcar, cosas, le voy, a, le voy a marcar a mi mamá Ya sabes cómo soy, le voy a marcar a mi mamá y que me diga qué oh, pasó me, cuando, No, escúchame, escúchame, escúchame. No, entonces no, no te pongas así, ¿ok? No, es, tú no quieres que me ponga? ¿Cómo no me dices quieres qué que me pongas? Dime qué pasó, porque no me estás diciendo nada no Que otra nada? vez fue Jenny Ayer a tu casa a comer Y que ahí estaba tu mamá Que no se le hace justo Lo que estás haciendo Y otra vez, ¿qué pedo? ¿Qué te pasa? ¿Estás no para eso? ¿Qué, ¿Por qué me hiciste? ¿Por qué? ¿Qué más te dijo? ¿Qué más te dijo? ¿Tú tú sabes con esto voy a romper sí. con mi mamá. Tú sabes que a mí no, no me gustan, ya sabes. ¿Qué? Y sí, sí, y conmigo también te pasaste. ¿Sabes quién que me dijo que no se le hace justo que seas así conmigo. ¿Qué, ¿Qué te pasa? Y aparte que te ve muy feliz que si mejor vas a regresar con ella, que me dejes en paz o que yo te deje en paz. ¿Qué te pasa? No, no, no sé. ¿Qué? No ¿Sí? no sé no sé estoy sacado de onda no, no no no no sé qué decir cómo que no sabes qué decirme cómo que estás sacado de onda qué te pasa no te escucho qué o sea, a si a hablas así? a ver si hablas por sí, sí. lo vamos a estar mamando, ¿no? ¿No tu juego no me importa no me importa ya me desmadraste a mí a mí a, mí, a mi familia qué te pasa sí, todo familia sí. familia. por eso Pero, a ver, Hilda Hilda a ver Las puertas. No, ¿Me vas a dejar de hablar? ¿Qué? es el, problema? ¿Qué ¿Qué es el... Oye, te el... No te pongas así. No. ¿Okay? Sí. Ahorita voy a ir por mis cosas. Ahorita. Voy, hacer una sí. voy a hacerle una llamada de tres a mi no. no, no Espérame. No, No, Ya Pulgur no aguantó la llamada de tres. Tuvimos que improvisar. Oye, que le a mi mamá ya para que la acabe Oye, espera pero espérate espérate. Vamos a desmenuzar porque esta broma está buena. A Ver. Punto número uno. Mercado de lágrimas. No para de chillar esta. Noche. <risa> Segundo, Pati, y tómalo en cuenta, y tú también, Osvaldo. Clarito dijo mi tu mamá, Clarito dijo: Sí, sí, sí me. Por me, favor. Me, me quemó, ¿eh? Oye, qué mala onda. O sea, tú le dijiste, Clarito, por favor. Tú me conoces, conoces a Osvaldo, vas a ocasionar un conflicto familiar. <risa> y lo primeritito que dijo es. ¡Tu mamá! Dime que es cierto, dime que... Es que tu mamá me dijo... Oye... <risa> <risa> Él está abarcando de nuevo ya. ¡Qué feo es eso! ¡Qué feo es eso! No, sí, ahora es hazla sufrir, ¿no? papá. Hazla sufrir, por favor. Hazla sufrir. Ay, no, pobrecita. Oye, yo creo que sí vamos a meter tu parte. Vamos a meter tu parte, Pati, por favor. Ay, claro, yo que... me diga que como ya sabe cómo soy, que ya no le para reclamarle. <risa> <risa> Exactamente. Mira... tenemos que llevar la lógica de la conversación ahorita tú entras así, le dices ¿sabes qué Hilda? lo que tú acabas de hacer No es de mujeres, nosotros tenemos que apoyar. Si yo tomé una A tus palabras, no tus ideas Si yo tomé la decisión es por tu bien Porque eres una buena mujer Y todo lo que está haciendo mi hijo no es correcto Pero te pedí que no le dijeras Que fui yo, ya me llamó Ya me dijo y ya ocasionaste No solamente una ruptura entre ustedes Sino una ruptura Entre madre. Hey. <risa> y mira cómo vas a terminar la conversación Yo te dije que era un libro abierto Que yo era un poste Te di mi mano Y tú me traicionaste Así que Bueno, pues la verdad creo que Jenny es mejor. Adiós. Ay, no, ¡No! ¡No! ¡Ey, ey, ey! ¡Eh, espé espérense, okay, aquí! Pero ya pe márcale porque voy escapar como su mamá. dice cerca le va a hablar seguramente. espérense, aquí el hablar. que produce soy yo, ¿ok? Perfecto. Pati. No, márcale, no, márcale. Pati, esa es la idea. Esa es la idea. Tus palabras. Yo nada más te di una idea, ¿ok? Dale, dale. Listo, marcamos las bromas. Están en tu show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Mm, bromas ¡Excelente! vais a cerrar para ti porque Paola Osvaldo y Osvaldo tiene que cerrar para ¿okay? Sí sí sí por supuesto. El Sembrano Diagonal pide tu Roma. Buzón de voz. La llamada se cortó. Eh, la llamada me va a contestar. Y aparte no te responde la llamada eres la suegra. Oye tú le mandaste un mensaje. A las 3 de la, la tarde? tarde. No seas malita, mándale un mensaje, dile soy Patricia. Te estoy marcando desde mi casa, contéstame. Ok, déjame o sea, Sí, sí, contundente, <risa> contundente. No se va a ir con su mamá, ¿eh? marcando aquí, no se va a ir con su mamá. Neta, neta? Sí, pues vive ahí como a dos cuadras y se va a ir seguro Ok, vamos a hacer una cosa entonces va tu parte y tu, que tu mami cierre la broma, ¿ok? Va lo va. mismo de decirle oye, ya hablé, ya tengo un pleitazo con mi mamá, ya le reclamé, bla bla y mientras tú mandas el mensaje para ti. Ok, entonces okay. vamos con la parte de Osvaldo ¡Órale! Por la línea que marcamos Osvaldo en caliente. Las bromas en el Panda Show. Oh Dios, espero que conteste, ¿eh? Vamos a invertir Sembrano.com, diagonal, pide tu roba. ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no mandas eso? O sea, yo hablo ahorita con mi mamá y ya de verdad ya le dije de cosas yo ya estoy hasta la madre de que se mete en mi vida, ¿ok? ¿Sabes qué? Voy por cosas No vas a venir ahorita por nada, no, no quiero ahorita voy No, no, porque ahorita, por yo, ahorita yo, estoy, yo acabo de pedir, yo me voy a ir a casa de mi mamá ahorita para decirle mis cosas, porque ya estoy muy encabronada. ¿Okay? ahorita voy por casa, ¿dónde estás? ¿qué más te dijo? ¿dónde digo? estás? ¿Dónde ¿qué estás? más te dijo? ¿dónde estás? Estoy, estoy en la casa ahorita no voy para allá ahorita voy a ir para no, allá no, no porque yo de ahorita me voy a salir yo voy directo a casa de mi mamá no y esto, porque mi casa verdad, es posible de verdad y de, casa, y de dónde está? allá bueno, Te voy a marcar ahorita de casa de mi mamá, ¿ok? ¿Dónde estás? No, estoy en la casa. ¿Dónde estás? Mado, mado, mado, mado, mado, ¿Dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? Voy por mis cosas. ¿Mis cosas? Mi ropa y todo. Voy por ella. Ya, Cálmate y vamos a hablar porque de verdad mi mamá está más que pasionada. un problema con mi mamá. yo? ¿Yo? ¿Por qué? ¿Yo? ¿Por qué te dijo todas esas estupideces? ¿Qué, qué? ¿Por qué te dijo todas esas estupideces? No, no son estupideces, mi bebé Son tus pendejadas Y ¿eh? voy ahorita por mis cosas, ¿ok? Bueno, no sé, si bien lo no voy a estar Hay que tablar mis hijos, no sé Yo ahorita voy para ¿Okay, casa mamá perfecto. Y si no, o te espero Y nos vamos a casa de mi mamá ahorita ¿oí? ¿Ok? Ajá. Ay, pero ahí un... lo vamos a arreglar todo Y te que lo diga y ¿qué, ¿Qué más te dijo? Oh, sí, ya está la regadera Ya está caliente ¿Qué está ahí? ¿Eh? ¿Quién no sé Nadie ¿De quién es esa voz? No te escucho, habla bien ¿De quién es esa voz? Ah, luego te hablo, ya me voy ¿Quién es? Osvaldo Vine a... es que... Vine a dejar a Jenny a su casa ¿Qué? Vine a dejar a Jenny a su casa Ah, mira ¿Es ¿Es en serio? Sí. no mames no mames traía unas cosas y primó que se fuera cargándolas mira qué cabrón eres qué te digo, ya ya te enteraste, ¿no? qué mierda eres pues ya, ¿qué te puedo pues decir? Ya. Pues ya. solamente te, te voy a decir algo ¿Por quién estás? ¿Qué estás? No vayas a venir o no vayas a ir a la casa. No sé. Voy es que no te mi... escucho. No te Voy escucho. por mis cosas? Siempre es atrabancada, lo que ni siquiera quieres hablar, dialogar. Mi Bueno, Hilda. ¿Qué? ¿Cómo soy el panda show, ¡Estás en las bromas del Pagachón! Show ¡No, no! Hola Hilda, oye, nada más para que no, veas no, qué no, familia, no, no, para que no, no, veas no, qué no, familia no, no, te estás echando traste no, no, no, no. Y yo creo que Patty tiene mucho que reclamarte porque te dio instrucciones muy claras Pati, Ahí está Hilda Adelante Hilda, me traicionaste <risa> ¡Qué feo! ¿Qué feo? ¿Le dije que no le dijeras que yo te había dicho? ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¿Eso está muy feo? ¡Qué feo! Hilda, una disculpa Es la bienvenida a la familia No, no, no, no, no, no, no Sí, no, no, no. mi amor Te sigo esperando no. La regadera está lista <risa> ¡Mi Dios. Oye, Hilda Es que sabe que lo peor es que sí es bien mentiroso uh. Pero Era por ahí la broma Hilda, no digas eso porque recuerda que es el hijo único de mamá sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, oye, oye, tú responde una cosa, Pati Yo creo que se vale ya que lanzó esta dominguera Dile, pues, al menos Jenny no me hubiera traicionado Eso sí Yo no hablo mal de la, de la otra señora. Oye, <risa> y yo amarra navajas, ¿verdad? De navajas. De malo, de veras, ¿eh? Hilda, fue una bromita. Osvaldo te explicará por qué. Adelante, Osvaldo. Oye, no, usted. No, no quiero ser. Oye mi amor. Pues, no, que pero es que ya le hablé a mi mamá para que viniera a cuidar a mi hijo porque yo ya iba a ir por mis cosas. <risa> ya sabía, por eso nos apresuramos. Pero bueno, pues ya ves que te no, dije que... si sí te había ocultado eso que había venido, cosas de ti, pero pues, bueno, nada más esto es una buena parte que no va a volver a suceder. Y enfrenta enfrente mi mamá, sabes que no me gusta hablar de estas cosas, pero eres mi adoración. Ay, qué lindo que pues, escuches! qué, ¡Qué ridícula! terrorita ¡Qué ridículo! Pati, ¿escuchaste eso? Sí, sí, sí, qué ridículo, la oh. verdad. Eh, eso, eso merece que me mandes un beso. Que me mandes un beso. Te mando Sí. Ay, chiquito. El al panda, por favor. Oh, no, no, no, porque Los serían vamos. bien. No, no, no, no, no me mandes besos, Hilda, porque serán besos traicioneros. <risa> <risa> Qué tema. Tenía mucho coraje. Estoy te el nombre, temblando. Ya, ya estoy te estoy el temblando. De celular, oye, ya Hilda. Hilda Judas. Mande. Hilda, permíteme recomendarte que no sé si tengas la aplicación de Claro Música. Este Ajá. descárgala si tienes la posibilidad escúchanos mañana en la repetición o busca la broma en On Demand que, que cómo la vamos a titular, Mr. Derby? tú eres ahí el patrón para esto. Dime cómo se va a titular esta broma que no sabemos, pero te voy a pedir que la busques porque en el momento que colgaste, ¿ok? Ajá. Hubo un hueco y Ajá. yo me hice pasar por ti, Ay, sí. <risa> Neta, Entonces yo empecé. Vamos a repetir la escena, ¿ok? Para ti vamos, sí, a, okay, okay, okay. Así, vamos a repetir. Ajá. No, Hilda, yo, yo te quiero, yo soy tu, yo, yo soy, puedo poner mi hombro y sabes que estoy siempre para ti. Podemos seguir siendo amigas. No. Me quiero morir. Oh no, por favor, no, no me digas eso, tienes un hijo. Es, es que Estoy embarazada Ay, no, entonces ¿se, se, Vamos a deshacer todo esto Le dije pues que es estaba embarazada, verdad. Hilda Y se sudó, se sudó Yo espero que esto no sea verdad, Hilda Porque ya ustedes ya están medio betarrones Tienen hijos, tienen todo, como que no manches No, sí, panda, tú no, tú no, tú no decidías. Pero mire, aquí aprendemos una gran moraleja Tenemos un hijo mandilón, ¡Ah! tenemos una nuera traicionera y tenemos a una suegra chismosa. Así que esta familia y esta trama está media complicada. ¡Qué Pero... bonita familia! ¡Qué bonita familia! ¡Patty, patty, patty! ¡Mándame un beso, mándame un beso! Osvaldo, Hilda, que sean felices, díganme, ¿cómo se oye el Panda Show, familia? ¡A toda, a toda máquina! máquina. Ay señores, yo me divertí muchísimo con esta bromita Yo no sé si tú dame tus comentarios en el Twitter Arroba Panda Zambrano Facebook Panda Zambrano 25 Y vámonos con bromitas Y estoy en Tlagua, que ahí está Carlitos ¿Qué onda Carlitos? Buenas noches, ¿cómo estás Carlos? Qué bien, bien mi hermano aquí este, eh, Pues vamos a hacer una broma a mi hermano y, y todo bien, ¿no? le ya regresaste a trabajar ¿Chambeas o no chambeas? Sí, sí, claro ¿Sí? Comerciante, sí, pero hoy hoy descansamos y estamos con la familia aquí. Este, ¡Órale, qué padre! Unas hamburguesas y así, ¿no? Ay, qué rico. Oye, ¿pero no. por qué descansaste hoy, papá? Ah, pues es que soy patrón, mi hermano. Bueno, me di oh, mi día, ¿no? Mira nada más. <risa> es lo bueno de ser patrón, Me mi no, pues me, me di mi día, ¿no? Oye, carnal, ¿y qué tipo de comercio? ¿Qué vendes? Es comercio, este, informal. Bueno, vendemos mermeladas este, y así la, le repartimos a la cremería. Ah, qué buena onda. Pues Ajá. qué chido que te diste. El descansito el día de hoy. Me comentabas que broma para tu hermano, ¿verdad? Para mi hermano. ¿Qué ajá, se llama? Saúl. Saúl. ¿Y qué broma para Saúl? Mira, lo que pasa es que mi hermano este, lleva dos meses, bueno, con este que pasó, ajá. <coughs> serían dos meses que no, no paga su renta de su casa. Okay. Entonces Él es soltero. Bueno, él es divorciado, pero... Ok, pues no pagó quiero... el mes de... Estamos en abril. ¿Qué mes no ha pagado? En marzo. Marzo. Y o sea, febrero... Febrero, 9. marzo, ok. Nada más. okay perfecto. ¿Y paga qué días? Que tú sepas, a principios. El 29, los 29. El 29. Ok, entonces le podemos decir que se está aproximando ya el tercer mes, ¿no? Exacto. okay y Exacto. luego. Ah, bueno, y a todo esto, pues yo yo quiero que tú te hagas pasar por el hijo de las uh -huh. señoras del departamento. Y que okay. es la dueña. ¿Sabes cómo se llama la señora? Que... La señora, sí, Beatriz. Beatriz, ok. Okay, pero el de... hijo no no y tampoco no importa sabe cómo se llama no importa no importa oye ¿y la renta que este la depositan en una cuenta va sí. la señora Beatriz no se la depo... de hecho se la deposita a mi hermano a mi mamá y mi mamá hace la transferencia o el depósito Ajá. y por qué tu mamá y por qué tu mamá fue la intermediaria de de lo que o, sí, o sea tu de... mami conoce a la señora Beatriz o no ¿O ah, ella... sí sí sí ella la conoce muy bien Ok, ¿cómo se llama tu mamá? Marta Patricia Marta, ok ¿Y el departamento? ¿Es caso departamento? Es departamento ¿Y está en dónde? ¿Dónde está ubicado? Aquí en la, este, la alcaldía Tlagua Tláhuac Y la en, colonia de Zapotitlán En Zapotitlán, ok Perfecto, entonces pretendes que yo sea el hijo Y le diga que qué tranza, Carlos Ajá, Mira, el hijo, por lo que sé Mi mamá me ha comentado que el hijo es abogado Okay. Ajá, entonces este, Pues quiero que <coughs> Intervengas y le digas Bueno, tú hagas la llamada, ahora, ahora sí que tú vas a A pasar todo, ¿no? Le vas a decir que, que Estás afuera de su domicilio que, que ya es mucho lo que se han tardado en pagar la renta Y que, pues, la verdad Ya van a desalojar Y, y que la haga como quiera Ok, ¿cuánto tiempo lleva viviendo Saúl ay, en esta propiedad Ahí en Tláhuac? Mmm, ay, güey Más o menos Como un año y medio, dos años Ay, como dos medio. años ya va para ajá. dos años okay oye que tú sepas se ha retrasado recurrentemente ajá sí anteriormente sí pero okay. sí los ha pagado okay puedo mencionar que ya hablé con tu mamá o no debido a que ella es la que deposita o o no sí para que salga de ahí no que digamos que sí. Yo ya hablé con tu mamá, pero ella No, ya, ya sí, te voy a decir que mi mamá ya se puso en contacto con Beatriz y que ella no sabe. Ok, perfecto, pues vamos a pegarle señores, en directo desde el Panda Center. Las bromas están en este que es tu show. Hola, hola, amigos de Panda Show, les mando un abrazo y un arrimón de parte del Negrito Araiza. Besos. Las bromas en el Panda Show. Era, música. Mm, bromas excelente. Bueno, a ver, es un popular, pero es abogado. Panda, panda, sácalo de casilla. Hola. Bueno. Bueno, bueno, bueno, este, Saúl, por favor. Bien, habla. Hable, licenciado Alberto, soy la, soy el hijo de la señora Beatriz. ¿Cómo estás? Bien, bien, hermano. Ah, mira, hable, licenciado Alberto, este, soy el hijo de la señora Beatriz. Me comenta mi mamá que ya habló con la señora Marta, que es la persona que le hace favor de hacer ahí los depósitos de la renta, este, sí, sí, sí. y bueno, pues ya prácticamente vas para el tercer mes, mano, o sea, no has pagado febrero, no has pagado marzo, este, pues ya estamos pasando la mitad de abril, y pues quisiera saber, quisiera saber qué onda, qué es lo que pasa. Pues mira, ahorita, en realidad, ahorita no, estoy pasando por una situación económica difícil, yo la verdad no me estoy, este, no me quiero negar, no quiero hacer quedar mal a mi mamá. Uh -huh. porque pues ella sí. fue la que pues sí, ella fue me contar. su nombre no sí, sí, igual sí. ustedes este pues me están rentando y no quiero hacerles una no no les quiero fallar pero quisiera que me dieran la oportunidad que me esperaras que me aguardaras un poquito más pero por qué no hablar y por qué no comunicarlo por qué tener que esperar a mira, que yo te llame por teléfono pasa, lo que pasa es que mi mamá ha hecho todo ella nada más me dice mira ya, es que ya me presiona y me dijo Ya paga, le digo yo, digo, bueno, digo, ya déjame hablar con la señora para yo decirle, mira, así, así, lo que lo que tú me estás diciendo ahorita. Ajá. Entonces, bueno, ahorita que si ya estamos platicando aquí y yo, pues... Sí, bueno, pero no entiendo esto de la mamitis, o sea, tu mamá te sigue lavando la cola o algo, ¿o qué? No, mi mamá, no, no, bueno. No, es que... No, no, no, no, porque no el que, tú, el que el que arrenda la propiedad eres tú, el que está sí, ahí sí, en Zapotitlán sí, eres tú. Entonces yo entiendo la relación con tu mamá. Es como si yo te dijera oye, sabes qué, yo estoy hablando ahorita por parte de mi mamá porque pues mi mamita me pidió. No, yo, no, yo defiendo los intereses de mi mamá, sí. sí, sí, sí. Y si no bueno. me, si no te había hablado antes es precisamente porque respeto. Pero a, hagamos un ejercicio de honestidad. No es la primera vez que te retrasas. O sea, yo puedo entender ahorita que temas pues, de pandemia, la situación difícil. Pero primero, no es la primera vez que te retrasas. Segundo, Exacto. ¿y que es importante? Pues, tan sencillo como levantar el teléfono, ¿sí? Hablarle a mi mamá y decirle, señora Beatriz, sí, no, tengo tienes, problemas. tienes toda la razón. Yo no te voy a contradecir. La verdad, que tienes la razón. sí, ahora sí que como dices, ¿no? Que no, que dependo de mi mamá. No es por eso, no es tal cual, ¿no? Pero... Pues ella hizo todo el bueno todo el, ella me hizo el paro ¿no? de todo eso de hacer todo el trámite porque yo estaba haciendo otros yo estuve estaba haciendo otras cosas en ese momento o sea pero ahorita que estamos hablando tú y yo pues podemos no sé si me des la oportunidad de llegar a un acuerdo como dices ver. yo ahora sí entre de, de, de, de palabra de cabrón ¿no? a ver ¿y y qué propones a ver qué propones mira yo ya deposité una renta de la que estaba atrasada Atrasados Ahorita te debo, esta que está corriendo Y la que viene de abril Bueno, la que está corriendo de abril, no la que viene de abril Ajá, bueno, la que está corriendo A ver, o sea, no, a ver, si tú dices renta. A ver, tú dices que ya depositaste febrero tú, tú debes febrero, marzo Y ahorita está corriendo abril Que ya estamos pasando la mitad de abril ¿Estamos? Sí. Ok, entonces dices que ya depositaste una ¿Dónde Ajá. lo depositaste? Porque mi mamá no tiene nada Primero vamos a aclarar todo Porque tú dices que lo depositaste ¿Cuándo lo depositaste? ¿De qué forma lo depositaste? A ver, permíqueme, ¿Tienes, permíqueme, tienes la transferencia, permíqueme. fue por banco. ¿Se lo no, no depositaste cierto, no, su cuenta? No, tienes razón, tenemos dos ventas. Bueno, allá viste, o sí. sea, no me quieras ver la cara de tonto. Yo te lo digo no, no, la verdad. No no, me nada, ver la cara de tonto. no, no, no, o sea, fue un error de. No, no, no, para nada. No, pero, pero error. un error a tu favor, o sea, ¿cómo te atreves no, a decir ya que ya depositaste? Mira, yo puedo entender, dicho, yo puedo entender. Así como me dijiste, yo puedo atender que puedas hacer un pobre muerto de hambre. Yo lo puedo entender. Pero que seas un mentiroso, tampoco. Eso no lo voy a permitir. Ya que me quieras ver la cara a mí, tampoco. No, no te quiero ver la cara. En serio, mira, y la verdad este ya me estás este, hablando un poco fuerte y así yo sé, no, no, no, no, mira no, creo que está, hay ningún está, problema, a, ver, ¿está bien? a ver, Saúl, estamos hablando bueno, con a... respeto. Creo yo te yo todavía te pregunté porque tú eres el que estás diciendo que quieres una llegar a un arreglo, ¿sí? sí yo sí, te sí, dije, ¿cuál es tu propuesta? ¿Cuál es tu propuesta? Pero al momento que empiezas a decir tu propuesta, ¿empiezas con mentiras? O sea, por favor. Entonces, Mira, por eso yo des te des lo H... digo. Te lo digo ahorita por teléfono y te lo digo en tu cara. Si eres un pobre muerto de hambre. Pero eso a mí no me importa. A mí lo que me importa es cuál es tu propuesta y cómo vas a pagar la renta. Mira, el domingo, le propongo que el domingo te doy. 2.500 de lo que de la clase. Háblame fuerte, por favor, para que quede claro El domingo, el domingo, mi hermano te doy 2.500 pesos del, de la renta pasada que te doy 2.500, ¿y luego lo demás? Pues me, si me aguantas el otro domingo, te lo doy ¿Y por qué los domingos? Porque pues ese es el día que pues yo en general estaba la semana pero pues ya el domingo ese es mi día fuerte por aquí para pagar que ya Que me va mejor para que me entienda. Bueno, y entonces, si tú estás queriendo hacer esto por pagos, ¿por qué? Vuelvo y otra vez repito, ¿por qué no hablar con mi mamá y decirle, señora, estoy teniendo problemas? ¿Lo podemos entender? ¿Sí? Y, e irle pagando semanal, como tú lo estás diciendo, en lugar de pagar la renta mensual, señora, le voy a depositar semanalmente, de tal forma de que no se te junte. Bueno, mira, ahorita que estamos hablando tú y yo, como dices. ¿Qué te parece que cuando después de esto pues ya nos ponemos de acuerdo tú y yo y ya, que ya me haya regularizado yo con mis pagos? O sea, Nos ponemos de acuerdo tú y yo. ¿Qué te parece? Bueno, ¿qué te parece si nos estamos poniendo de acuerdo? ¿Por qué no te me largas? Digo, ya deja el departamento. ¿No tienes, mira, no tienes con qué pagar? No sea sé lo que te dediques y la verdad es que no me importa. ¿No sí, tienes sí. los recursos para esto? Mira, sé lo que es el hambre. Lo que tú ¿cómo? adeudas, sé lo que es el hambre Este tiempo Y sí, casi, casi los ver, tres ver, meses mira, mira, mira, No, no, no, espérate eh. que no he terminado No he terminado no, mira, Los no dos ves, meses si que debes, a febrero, a marzo a, te, Espérate, te no, he eso, no he terminado No he terminado Febrero, marzo Y lo que resta de abril, lo rollito Y métetelo ahí A donde tú quieras Pero tú te me largas Y te lo estoy diciendo por las buenas Órale. ¿Sí? Así que tienes hasta el día de mañana Para que dejes oh, el no, departamento oye, amigo, estoy, No estoy ahorita en mi casa Ajá, pues es tu, Gallo, también, es, es tu problema Es estoy tu problema, es tu problema No puedo salir ¿No bueno. puedo salir ahorita para allá Bueno, pues es, dile sí. ahí Mira, ah. eh, es más, aunque vayas por decir ahorita Mi casa, no, no estoy en mi casa Pues es tu pro, ese es tu problema O sea, yo te estoy diciendo, para no tener problemas Necesito que desalojes El departamento, aparte sí. mira Yo ya te investigué antes de llamarte ¿sí? Ajá Y ya sé que de otros lados te diste a la fuga Entonces mira, por eso te digo ¿Me di a la me, fuga me, en otros lados? Sí, do, do, hay, ya, hay lugares donde no es, pagaste Por, por favor, por favor de... Yo soy abogado Soy abogado, ¿sí? Sí, Entonces no mira, en yo quiero el... ahorrarme, yo quiero ahorrarme las penas de meternos en demandas, querellas, estarte buscando, Entonces, bueno, porque ¿por porque te, te escondes no como buscar, rata de, debajo de, de las escaleras. Por eso. Tú me estás, mira, tú me estás proponiendo sí, sí, sí, sí, hacer pagos chiquitos. Bueno, ya que el domingo ir depósito los, 2500, y el otro domingo, te los 2500, Por eso. Y jugando, y yo. yo te escuché ¿Te tu propuesta. Yo no estoy de acuerdo. Sí, yo no estoy de acuerdo. Pues, porque mire, mira, a lo mejor, como dices, me, me estás pasado a lo mejor de lanza. No, Oops. pero tampoco es así para que... No me, me estás hablando, ¿no? Pues es, que, pero, es que... A ver, sí que, a a ver a mira... No, no me, me dijeron que no me pusiera grosero con, con, con esas personas y así. A, a ver... Por eso pues, estoy tratando de ser lo más pues, educado, ¿no? Y no portarme acá. Hablando de educación, pero, a ver, permíteme un segundo. Deja de ladrar y... Per, permíteme ¿vale? un segundo. Deja de ladrar y permíteme un segundo. ¿Sí? Doña Marta, tu mamá merece todos mis respetos. ¿Cómo? Ahora, tu mamá merece todos mis respetos. Doña Marta merece todos mis respetos. ¿Te gustaría que yo me pasara de lanza con ella? Pues no, no, ¿por qué? Porque no bien la Bueno, espérame, espérame, es que no entiendes. Es que ese es el problema. Eres demasiado asno. No, no, no entiendes. Yo lo que estoy sí, tratando sí, sí, no. de hacerte o sea, entender. No es este. Y, ya, y como ella firmó y así puedes hacer, y como tú eres abogado, por eso, ¿no? Por eso, y estoy para defender los intereses de mi mamá. Tú has sido un mal inquilino y te has pasado de verdad. Y mi mamá nada más porque es un, es de verdad es un pan de Dios, ha permitido muchas cosas. Por eso, precisamente, ahorita estoy tomando cartas en el asunto. Como te digo, sé quién eres. Eres un muerto de hambre. Eres un bueno para nada. Vamos a quitarnos no, de problemas. Mira, espérate, no, no, no, espérate no, si no, no he terminado. Pero no, mira, yo si quieres hago todo lo que tú dices, pero pues tampoco no, me, no, me, no, no tienes por qué hablarme así, la verdad. No, pues la verdad no, ¿No? peca, la pero verdad, incomoda. Pues la verdad no, pues, no peca, que... pero incomoda. Es que esa es la, la verdad. Porque no, mira... No no, la verdad, no, no, no, la verdad no, no es eso. Pero pues ahorita estoy pasando por una buena situación y, bueno, y ya, bueno. Sí, si si pasaste ya por una buena situación, entonces estamos hablando ya casi de tres meses de retraso. Si pasaste por una buena situación, entonces ¿por qué no pagar un mes? ¿Por qué ya, no pagar los dos? El, ¿por que que el, no salista, la es que intención, me aguanta, me aquí aquí Espérame. la intención, porque no se ha visto la intención, ¿Sí? Saúl. ¿Cómo? No se ha visto tu intención de poder pagar no, la no renta. Te, te estoy diciendo que sí, mi amigo. Estoy diciendo que el domingo te reposito los Pero hasta cimientos. que te llamé, ponte en mi lugar. No somos una beneficencia pública, carajo. Ah, ya yo lo sé, compa. Yo lo sé. Nada más hacía un Ya, mira, si te vuelvo a fallar, me voy a la verga, güey. Así que me pinches. No, pues o sea, ese es tu problema. yo te estoy hablando de ya, una forma correcta. Salir, Tú sabes si te domingo. sientas ahí esperar o te sientas en la calle a vivir. Ese ya va a ser tu problema. Yo, mira, no sí, te estoy faltando verdad, ni al respeto. dónde dónde de llegar, pero ahorita, mira, te estoy diciendo que me porque, pues, ahí estoy chido, nada más El domingo te doy de de ¿Y yo cómo sé que vas a cumplir? No, pues, yo te estoy hablando, estamos hablando entre y yo, ¿no? estoy diciendo yo? Mira, hagamos una cosa. Yo como abogado tengo que protegerme, ¿sí? Y en este momento estoy grabando la llamada para cualquier cosa y si yo tengo que ir a tribunales demostrar que estoy hablando contigo y en buenos términos. Pero, espérate, espérate. Y aparte, y aparte, cómo tú me has insultado porque yo en ningún momento te, te he dicho una mala palabra. Yo tampoco, Entonces, a ver, hagamos una cosa. Yo tampoco te he insultado, mi amigo. Mira, ¿por no, qué no en este momento? Yo me he dirigido contigo de mi amigo y así y, y te dije que yo lo no, que me he sacado del yo, más no que yo que no te he ofendido para nada. No me has ofendido, ¿No? hijo. No, hombre, no, es que de verdad contigo no se puede. Si hasta acabas de decir que habías pagado un mes de renta y ya después de que te corregí, ya pides ah, disculpas. Me oye. Me, me nada más me Por eso, me nada más me mira, me nada más yo no la quiero la que, gente, que te ¿sabes? equivoques. Hagamos Hablamos, un compromiso. Mira, ¿Cómo, hombre, mira, escucha, ¿cómo, ¿Cómo vas a ser así tan ingenuo de decir, ay, este, Que pasaron 2500? Bueno, no a cualquiera, no, la verdad. ¿no? Yo como. Pues si me andan haciendo cuánta pues diría, no sé pues bueno, se me van a ir dos mil ¿no? Nada pero a ver, terror, pe pe pero, pero yo no entiendo una cosa, Saúl, no yo no entiendo una para. cosa, ya estamos hablando casi de tres meses de renta y a deudas dos, yo te estoy diciendo, mira, te condono la deuda, pero lárgate el del, del departamento y no quieres, o sea ¿por qué no? no? Ahorita no me puedo salir porque no estoy no estoy ahí, no puedo salir ahorita de aquí. Mira, no, no te preocupes, no, estoy, no te preocupes, estoy claro, claro, claro, no, puedo, no, puedo, no puedo salir. Yo tengo yo tengo las llaves del departamento, ahorita. ¿y cuándo puedes salir de donde estás, aislado? Ah, porque estoy en una, una fábrica ¿Y cuándo sales de la fábrica? El sábado ¿Y por eso quieres que nos reunamos el domingo? Si el domingo, el domingo te veo y te pago lo que te estoy diciendo Bueno, mira, vamos a hacer una cosa, yo tengo llaves del departamento, saco pa. todas tus porquerías, todos tus tiliches Sirvo que Sirve que reviso el departamento y el domingo te las entrego. Tú me pagas parte de la renta, te entrego las cosas, y si no, pues las vendo. Dale, sí, el domingo, yo el domingo me contigo. Entonces, voy a entrar ahorita al departamento y voy a sacar todas tus cosas. Bueno, todo. Todo sí. lo voy a sacar. Ah. Y yo necesito ahorita, como te dije, estoy haciendo la, la llamada, la estoy grabando, necesito ah. que me des tu nombre y me digas que te comprometes a pagar la renta. Digo, porque necesito un testigo Y en caso claro, de que no claro, pagues la claro, renta claro, Autorizas claro, que te desalojemos claro, me Como perro me, me están matando, permítenle, permítenle. Ya cortó, ya cortó, ya cortó No me ofendas, mi hermano No me ofendas Oye, ¿le avisaste a tu mamá de la broma? Sí, sí la avisé. Okay, bueno. Déjale marco por teléfono y a lo mejor, si noto que hay chance, no la voy a terminar. ¿Le podrías hablar con algún pretexto para ver qué te dice? A mi hermano, pero no se hace llamada de tres. No, baboso, yo te comunicaría. Anterior, ah, que... va, va, va. ¿Y esto va, ya va, viene de familia, me cae, marcamos. No, ahora Las que, bromitas ya están en el Panda Show. Hola, soy Ricardo Montaner y quiero saludarte a través del Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Broma excelente. Elbandasembrano.com diagonal pide tu broma. Le urgía colgar, no sé por qué, pero le urgía. Busón, la llama. Hijo de la guayaba. A ver, déjale marco otra vez. Yo voy a entrar entonces, Panda. No, no, no, no, no. Primero no. déjame ver. ¿Tienes guacamayas? ¿Mande? ¿Tienes guacamayo No, pues. ah, entonces ¿qué se oye? son niños ahí así son niños acá Ajá. perdón, pensé que eran guacamayos A lo mejor le está hablando a mi jefa, ¿no? A ver, dame el teléfono de tu, Dame el teléfono de tu mamá Estoy anotando el número telefónico de la mamá Lo que voy a hacer es que le voy a marcar a la mamá Vamos a investigar A ver si Saúl le marcó Y si no, le vamos a pedir a la mamá que entré para decirle que ya, le contacté, ya la contactó Beatriz. ¡Ah! Por ese lado sí. nos vamos. A Así que le estamos marcando a la jefa a ver qué tranza. El bandasambrano.com diagonal pide tu roba. Ahí está. Espero que conteste tu mamá, Carlos. Bueno. ¿Sí? Sí, este, la señora Marta, por favor. Sí, ella habla. ¿Qué tal? Estamos haciendo una encuesta. ¿Está funcionando su refrigerador? Sí. ¿Está caminando? Sí. Pues agárrelo porque se le va. ¡Ah! ¿Qué, Qué idiota. ¿Qué onda, Martita? ¿Cómo estás? Bien, bien. Hable el pandita. ¿Cómo estás, chulada? Ah, Está bien, bien. Oye, le estamos haciendo la broma a tu hijo Saúl, ¿no te ha hablado por teléfono? Sí, me acaba de hablar A ver, platícamelo todo, porque yo me hice pasar por instrucción de tu hijo Carlos, creo que tú ya estabas enterada de la broma, me hice pasar por un tal Alberto, hijo sí. de la señora Beatriz, y bueno, pues ahí pidiéndole qué onda con lo del DEPA y por qué no ha pagado, está bien nervioso tu hijo ¿Qué onda? Platícame, ¿qué le dijiste? ¿Qué te dijo? Quiero escucharlo todo Martita Nada más me preguntó que cómo se llama la dueña del departamento y le dije que Betty okay. y me dice que me habló su hijo y si dices que es abogado y si se puso muy pendejo ah caray, <risa> se, o sea me describió y, se puso muy <risa> y dice diciéndome que ya están ahí en el departamento y que se van a empezar a llevar las cosas uh -huh. y me dice pues cuántas rentas debo dice que ya debo tres rentas Y le digo, no, nada más debes, debes la renta de marzo Y ahorita pues ya está corriendo abril uh -huh. Y me dice, ah, bueno, dije, entonces espérame y me colgó Órale, ok, oye, ¿con quién vives, este Martita? ¿Eh? ¿Con Vivo quién vives? sola ¿Vives sola? Sí ¡Chale! Es que quería ver, a ver si me ayudabas a cerrar la broma ¿Me ayudas? Sí, está bien Es que, pero ahorita, digo porque, pues él sabe tu número, entonces no sé de dónde podría marcar. Por eso te preguntaba de que si vivías con alguien para ahí filtrarnos que alguien te había comunicado. Lo que yo quiero pedirte es decir, oye, ¿sabes qué, hijo? Este ya me habló la señora Beatriz, me comentó que le habló su hijo y que te pusiste muy grosero. Lo mismo, pero al revés. Porque yo le dije, este, porque supuestamente él iba a pagar el domingo, que iba a pagar una feria. Y yo le dije que no, que quería que dejáramos el. Eh, que, que dejara el departamento. Que está ahí en Zapotitla o Zapotitlán, no sé, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces nada más decir, ¿sabes qué, hijo? Ya me habló la señora Beatriz, que te pusiste muy grosero. Ya le expliqué lo que tú me dijiste. Sí debes este, pues ese tiempo de renta. Pero pues aparte ya me piden que por favor dejes el departamento, porque ya quieren que te salgas. Ah, <risa> eso sería todo. Checamos la contestación y el que le digas cómo se oye el Panda Show. ¿Me ayudarías? Sí, está bien, está okay. bien. ¿Por dónde me recomiendas, Carlos? ¿Por un público o privado? Es que aquí es donde va a estar lo importante para el cierre de la broma. Yo digo que un público, panda, pero el que, yo, el que yo quiero cerrar la broma porque, pues, si no va a amarrar a. Bueno, es muy acá y va a poner grosero con mi mamá mejor así. Bueno, tengo una idea, tengo una idea chida. A ver. ¿Por qué no te comunicamos, lo saludas y le dices que estás con tu mamá? ¿Sí vas a ver de repente a verla? Sí. Ok, le dices, "¿Qué pasó, carnal? ¿Cómo estás? Hoy estoy aquí con mi mamá que quiere hablar contigo y se la pasas." Y esta Martita dice lo que lo que acabamos de quedar, Martita, le dices cómo soy el Panda Show y ahí entra Carlos. Está bien. ¿Ah? Órale. Le tienes decir cómo soy el Panda Show y ya. Yo debo de decir qué? ¿Cómo se oye el panda No, No, no, no, espérate, mira, para, para que no haya bronca, o sea, entras tú, Carlitos, y le explicas, ¿qué pasó, carnal? Hoy estoy aquí con mi jefa que quiere hablar contigo, te la paso. Entra, entra Martita diciéndole, oye hijo, ya me habló, me vino a visitar tu hermano, ya me habló Beatriz, que este, que te pusiste muy grosero con tu hijo, con su hijo y que quiere que dejes el departamento. Yo no sé qué hiciste, pues ya, este, de donde esté, regrésate, porque tú pues ya quieres que dejes el departamento y no quiero tener problemas. Y tú, Martita, le regresas el teléfono a Carlos y tú y a Carlos, pues, ¿qué onda, güey? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Y tú ya le dices cómo se oye el panda show. Ya está. Órale, ya está. Echa la machaca. Listo, marcamos, señores. Amarra esto. Escuchas. Esta gastos show. Las bromas en el panda show. ¿Qué mm, bromas. Tú, Carlos, eh, saludas y pasas a mamá. Martita, comenta lo de adiós del departamento. Regresa contigo y tú la cerras. Va, va, va. Bueno. Ah, de tranza, negro. Bueno. Bueno, güey, qué palabras. Y Carlos, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué sí, Carlos, ¿Qué Estoy aquí con mi mamá, te la comunico. ¿Eh? Estoy con mi mamá, te la comunico. Vaya. Bueno, ¿qué pasó, ma? Oye, ya este, le hablé con la señora Betty y dice ¿Y? que tú te pusiste muy grosero Saúl. ¿De qué? Dice la señora Betty que tú te pusiste muy grosero. Entonces, este, dice que te propones como. Ah, planos, pues también planos. se pone bien mamón ese güey. Sí. Mira, a mí también pone. Mira, tú sabes cómo soy yo, jefa, pero a mí chido, es su madre, pinche mono payaso. que vaya la verdad, que se, si quiere meterse a la casa que se meta, a ver bueno, si tiene muchos huevos. A mí me pone un poco, a mí aunque sea abogado, mira, la mí que sea abogado, está vale bien porque el día que lo vea por eso le dice, vamos a vernos el dominio güey, a ver si es cierto que es muy chido. a Ajá. ver si a ver si se muy arre el sí, bueno yo nada más te digo, eh, que que por favor ya necesites el departamento. Mira, que se me vas va a chingar un rato, pero ese rey se va a llevar una putzita. A ver si me digas que me detenga y que allá, a ver, me va a dar un paso de verga. Oh. Pero dice que te pusiste muy grosero. Pues y sí, y, sí Dice me que me me te cuerdas. Yo siempre te Aparte ni se acuerda de sus puestas. De o sea, no sabes que qué. No, no. Sí, sí, son, me dijo que ya dejaras el departamento, que lo desocupe ya, por favor, lo antes posible. Ajá, porque usted ve la... la de marzo y ya Estoy la... bien, tú lo sabes. intro lo se le cortó como que está en un lugar como que no hay mucha señal pero eso sí está fúrico <risa> si querías hacer enojar a tu hermano ¿Eh? es para que entienda hermano ¿Para entienda? oye Martita oye Martita bien Martita eh, bien Martita eh. ¿Y que se va, va a ganar un pan de hermano? te encanta el chisme Martita eh <risa> Oye, vámonos para el cierre, Carlitos Obviamente sí. se cortó y entras tú bien preocupado ¿Qué onda, carnal? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Oye, pues ya, ya escuché que mi mamá? ¿Qué problema tienes? Le habló la señora Beatriz ¿Qué pasó? ¿En qué te ayudo? Deja saber que te platique y tú ya le dices Oye, pues tengo que decirte lo peor, ¿cómo se oye el Panda Show? ¿Ok? Va, va, va. ¡Listo! ¡Marcamos en caliente! Contáctanos en arroba una broma. Las bromas en el Panda Show mm, Broma Excelente Aguántate, Martita, porque creo que al final va a haber bronca. Sí. Bueno. Bueno, ¿qué pasó, negro? ¿Qué te qué no mames, te... mi jefa está bien preocupada, güey. No manches, ahora, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿De qué, güey? ¿Qué ¿Eh? ¿De qué? No manches, de los de la renta, que ya le habló la señora y acá, carnal. ¿no? Ay, ya. ¿Eh? Ahorita sea, no ¿Eh? voy a ir, güey, no le voy a pagar. Ahorita no, mamá. Mi mamá, voy a ir, mi mamá no se va a quedar la bronca, güey. No, porque tú pues, dice, güey, nada más va a sacar las cosas, de modo que Puta madre, ¿quieres que vaya a ver qué pedo? O pues si no. Ya a ver. Oye, güey. No, y lo, lo peor que, que tú te tú tengo que decir, es que no quieran a mi mamá. Nada. Pues sí, con mis rodillas no, hermano, pero no, te tengo que decir. Sí, patichota, güey. Sí, te tengo que. Te tengo que decir lo peor, güey. Ya me pedo, Eh. Ah, usted tiene que decir lo no, peor, güey ¿sí? Oye, güey No, te que ah, decir lo bueno. peor, güey ¿Cómo bueno. se oye el Panda Show? Que esto es una broma, güey eh? ¡Estás en las bromas del Panda Show! <risa> <risa> Ay, ¿Qué hombre méndigo muerto de hambre? Oye, buena bromita de tu hermano, no, tu si mamá. Sabes, tu mamá no tiene nada que ver, eh. O sea, Carlitos ¿Sí? le dijo y todo, pero la broma es de tu carnal. Sí, Carlos, dile sí. por qué la bromita, mi rey. Me la debías, güey. También te, te la pasas haciendo luego bromitas, ya me tocaba ¿no? Y sí, más chido. Sí, ¿sabes? ¿Sabes que yo me descrito a chanchos digo muerto de hambre! Sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡De eh, no, sí, horror! Martita, ¿qué le dices a tus hijos, a tus bodoques? No, pues que... Eh... Que ya pague la renta. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> que ya pague, Che deudor. <risa> Toma chocolate <y> negro <risa> Oye, está bien encabritado. Pero bueno, familia, díganme cómo se oye el panda show. A toda máquina panda. <risa> Bueno y esto es de regreso, espero que realmente te les estés pasando bien y esta noche. Estás escuchando el Panda Show en exclusiva por tu aplicación para todos los tarimapendécueros. En los Estados Unidos, 855-2611-804. De todo el país, 800 pandita vía WhatsApp, 553 pandita. Si tienes Twitter, enviaros uno arroba quiero una broma o correo electrónico. Quiero una broma, arroba yahoo.com. Vámonos con más diversión. Y en esta noche estoy con Giovanni. ¿Qué onda, Giovas? ¿Cómo estás? Buena noche. Aquí, mira, trillando de trabajar. Ándale. Pues, Ay, ¿En qué trabajas, Giovanni? Trabajo en la aplicación. Órale, ¿y cómo te fue el día de hoy, papá? De la chingada. ¿Así o más claro, eh? ¿Qué no fue buen día? ¿Qué onda, Giovas? Ah, pues es que, ¿qué crees que anda? Este. Como no el carro no es mío, yo lo rento, pues, este. Sí, claro. Pero así que el carro anda, falle y falla Pues mando par y par O sea, el carro está fallando, tienes que ponerle gasolina, pagar la cuenta y sacar. No, pues no, sí estás complicado, compa. Sí, sí, Fíjate que ya fue el corte hoy. Oye, pero no le has dicho al propietario de la unidad. Oiga, jefe, ¿pues acá su unidad está fallando? Ya le dije que ya su estimuladora ya se la voy a entregar, yo creo. Pues regrésasela mi rey, si no funciona, sí. ya cambia de unidad. Ah, pues sí, platícame, ¿bromita para quién para que cambie tu día? Pues es para mi jefa. ¿Cómo se llama? Araceli. ¿Y qué bromita para Araceli? Pues mira, la idea era que... Lo que pasa que hace, un, hace una semana uh -huh. tuve un roce yo con mi esposa. Ajá. Ah, ok. Eres casado. ¿Cómo se llama tu sí. esposa? Se llama Rubí. Rubí, ok. ¿Cuánto tiempo con Rubí? Eh, pues ya llevo cinco años ya. Ok. ¿Y qué tipo de roce? Mira, lo que pasa que me encontró unos, este, unas publicaciones que andaba publicando en unos grupos. Ajá. En el cual pues, se dedican... De, Sí. Pues cosas así para encuentros en las en estaciones de metro y todo eso, ¿no? En el... Encuentros, ¿qué ¿encuentros de qué? Pues, hay gente que son chavas que piden una. Feria? Ah, o sea, encuentros casuales. Ándale, mero así. O okay, que te metiste a una aplicación donde hay encuentros no, casuales. No, a un grupo de Facebook. A un grupo, ok. Ajá. ¿Y te cachó tu esposa que andabas metido en esos encuentros casuales? Sí. No manches, no quisiera estar en tu lugar, papá. Así Entonces... te ha de haber ido, ¿no? Entonces, pues, pasa que se enoja a mi mujer, eso es un desmadre, se entera mi familia. Pues, ¿cómo yo, no? Pues, pues, yo todavía, pues, que me encabrono y que me voy cuatro días de la casa. ¿Y a dónde te fuiste? A no me comienzo, pues. A mí no me Yo pensé que a lo mejor te había citado con alguien que habías conocido en los encuentros casuales. Pues, mira, te voy a ser sincero. Sí conocí gente, sí conocí gente, pero realmente, pues, no salí con nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque, este... Eh... Pues no, la verdad, o sea, era curiosidad, ¿no? No, realmente no, no quería, como que cagarla en ese sentido, porque, pues, como te digo, o sea, tengo a mis hijos, y pues imagínate, este ejemplo, pues no vas. ¿eh? Ya la andaba cajeteando, la verdad. Oye, oye, güey, no, pues, oye, yo vas, yo vas. ¿Cuántas mujeres conociste? Hombres, la neta, no sé, o personas, voy a dejarlo en personas, ¿Cuántas personas conociste en este encuentro casual? En este en este encuentro conocí fácil como unas ocho personas de mujeres. Okay, de mujer, y, de, y hombres también. Y de hombres pues también hay hombres que son pues gays y todo ese desmadre que les gusta. Eh, pues sí conocí dos tres güeyes pero pues, sí, los luego obviamente verdad. Ok, dos mu ocho mujeres y dos amigos pero pero espérate cuando estabas en la publicación no te especificaba que era de sexo masculino. No depende que tú publicas no sabes que pues, te ofrezco tanto para encuentro casual. Son eh, natal, tal, y este, ya has de cuenta que pues, ya te estás abrecido, te mandan a por imbo, ¿no? Luego, luego te empiezan a mandar por imbo. Oye, yo estoy disponible. Oye, ¿qué necesitas? Yo tengo este servicio Oye, y de esas ocho mujeres que conociste en este encuentro casual, ¿estaban guapetonas o no? La neta, sí. La neta, o yo digo, chale, tú morros son muy así. Neta, ¿sí? así como para ponerles departamento o no? Pues una dosis, una dosis, sí Oye, departamento. Entonces, digamos, si sí te metiste y si sí te involucraste en esta página de encuentros casuales, por lo que Ajá. me platicas. Ajá, yo hice en Facebook. Oye, hice, sí, yo en yo Facebook. Yo hice, Oye, yo hice un espérate. Facebook, este, Realmente el no era. Ah, ok, ok. Bueno, Ajá. te involucraste en ese asunto. Pero entonces, ¿qué pasó con tu esposa? No, pues en cabrón, no, pandita Pues cómo No, no. sí se enojó, la verdad sí que sí le hice de sufrir bien culero Chale, ¿cuánto tiempo me dices con, con ella? ¿Cinco años? Sí, sí, con ella cinco años ¿Pero ya regresaste con ella? Ya, ya, ya, ya, un bueno, día, digo que eso fue como una semana, hace una semana Oye Apenas, este, Llevo una semana que regresé bueno, Ok, ¿y cómo le hiciste para contentarla después de esta cosa? Porque supongo que no va a ser sencillo No, mira, tú voy a ser sincero, ella, como sabe, realmente, siempre le he sido sincero, ¿no? y yo le dije mira yo lo hice por por por no, pinches o sea no no no no lo hice por por acá pero este ahora sí que pues ya ves que aquí ya hablé con ella platicé oye Jorge este... perdón este Giovanni ya te o. cambié el nombre y en estos encuentros <risa> casuales tenías intimidad y o sexo no no no no no ah no no no nunca me nunca o sea yo conocí la, la En ese grupo, pues, conoces un chingo de chavas, ¿no? Uh -huh. Pero yo lo conocí simplemente nomás por, por imbos, o sea, no no fue algo que se puede decir que fue físico, pues. Ah, ya, o sea, solamente por inbox Ninguna Ajá. de las reuniones o citas No sé cómo llamarle Nunca fue presencial Ajá, no, no, no fue presencial Ah, nada. entonces es una chingadera Platícame, qué broma para tu mamá <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Porque, pues en esos pues, grupos Me cachó, este, que me cachó mi mujer y todo y, y, pues, de esos cuatro días que me desaparecí pues, Realmente, pues, no estuve con, con mi papá tal, ¿no? Como pensaba, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues yo conocí un transexual por ahí sí. Me gustó su forma de ser uh. Me apapachó mejor que mi esposa Me hizo cositas que ella no me, no me ha hecho O sea, mamá ni ¿no? Yo, tú bien me la sé también O sea, que vas a dejar a tu esposa por esta chica supuestamente que conociste en ese grupo casual Una Ajá. chica trans, ¿ok? ¿Qué nombre Ajá. le ponemos? Eh, eh, me había dicho a mi esposa Porque mi esposa, pues tal sabe de la broma uh -huh. Que Perla Perla, ok uh -huh. Oye, qué forma de contentar a la esposa Vamos a hacer una broma, mira nada más <risa> Bueno, pues vámonos en caliente En directo desde el Panda Go Center Las bromas están aquí en tu show ¿Qué tal amigos? Les hablo su amigo Radamés de Jesús Y le mando un beso al panda Cuídense, que Dios los bendiga Las bromas en el Panda Show quiero ¿Vas a necesitar que te ayude como Rubí? No, como Perla Ah, perdón, como Perla <risa> Rubí es la esposa Ajá. El bandasambrano.com diagonal pide tu roba. Hola, bueno. señor Araceli. Hola, ¿quién Polina. habla? Buenas noches, señora, Hola, Perla, ¿cómo está? ¿Quién habla? Perla. Este le, le comunico a Giovanni. Permítame un segundo, es que no tiene crédito y me pidió que lo comunicara. Permítame. Ten corazón, esto mami ya. ¿Más? ¿Qué pasa? No, pues es que te dije hace rato que te mandé una mensaje de que quería hablar contigo. ¿De qué? Dime. Pues ves que, este... Ves que me fui hace, hace una semana, ¿no? Me fui cuatro días de la casa de Rubí. ¿Qué pasa? Y este... Y después te comentaste, me metí a los grupos y pues responder de esconder ahí. Ajá. Y este... Pues mejor la voy a dejar, más ¿A quién? A Rubí. ¿Por qué? Porque conocí a alguien mejor. ¿Y por qué no tienes el dolor para decírselo a ella y para, o decírmelo a mí? ¿Por qué no vienes tú mejor? Conociste algo mejor ¿A quién conociste? ¿A una señora mayor que tú? ¿O cómo? Eh, pues no, tan mayor Ahora sí que no Dijiste que ibas a venir a hablar aquí a la casa conmigo no. no, te dije que iba a hablar Nunca te dije que iba a, ir a ver. Te dije. No, que es no. que tienes que tener el valor para venir a enfrentar las cosas Porque si tú no enfrentas las cosas No es lo mismo estar allá que acá ¿Tu mami está enojada? No, pues no ah, sí, sí. Por eso Ahora sí. Eso que dice Rubín, pues sí es verdad. Porque también eh, tu papá me dijo que él se cachó hablando con una señora una mujer. Entonces, pues estás mal. En primera estás mal. En tercera, pues a mí qué me puedes decir. Tienes que enfrentar a tu esposa, no a mí. A fin de cuentas, ella ella, él, ella es tu esposa. ¿Sí? Entonces, ¿quién está escuchando? Es alta altavoz, ¿verdad? sí. ¿Por qué? ¿Con no. quién estás? Soy yo, señora Perla. Pero, Ajá. ¿Usted quién es? Bueno, lo que pasa es que su hijo y yo nos conocimos en el grupo, verdad, en Facebook, y nos hemos tratado y y la verdad es que estoy o estamos muy enamorados y pues yo quería pues decirle que pues que vamos a vivir juntos. Y quería que usted lo supiera Ay, pues mire No la conozco Y la verdad pues No me agrada, ¿verdad? Este... A ver, este, ah, si sí, No, ya Yo no bien. sé, mire Yo... yo ah, no me conoce Pero... A mí me ha platicado los problemas que tiene con esta mujer rubí Pues realmente una relación corta, ¿verdad? Cinco años Bueno... Qué puedo decirle usted, usted ya tuvo una vida o vivió lo que usted quiera. Sí, pero yo quisiera hablar más que nada con él, sí, más sí. que nada con él, porque Aquí él está. él tiene lo, que enfrentar las cosas. Él claro. No lo está no le dio caso hecho, hablar con usted porque pues no, no no no no. Pero a mí me gustaría cuando se dé la oportunidad conocerla me dé la oportunidad de que me conozca de yo conocerla igual. Aquí lo está escuchando yo Y de tomarnos un cafecito O arreglarnos las uñas, algo Este, pero Quiero que sepa que Que amo a su hijo Es muy especial para mí Es el mejor es hombre Es que no me puede decir eso nomás así Porque sí, porque Es muy poco el tiempo, sí me di cuenta Que para mí al menos se me hace ilógico y se me hace una estupidez Que mi hijo haya hecho esto y, y tiene sus hijos Y que él nada más está pensando en él Y no en sus hijos Pero Es que, señora, hay cosas que usted no puede entender. Pues sí, lo entiendo, porque ya estoy grande, ya estoy vieja y no me cierro de ojos para no darme cuenta de las cosas. Y como que lo dije, lo primero que pasa, son sus hijos y después sí. lo que tú quieras y él, hacer. Y él siempre será el padre de esas criaturas. Aquí va más allá de porque esta, esta Rubí no puede ofrecerle lo que yo puedo ofrecerle. Rubí sí, le no puede ofrecer darle. nada más que es pendejo. Y le puede ofrecer ella lo que él anda buscando en otro lado. No, Entonces, señora. Pendejos otra cosa. No, no, yo ¿sí? se lo aseguro, yo se lo Porque aseguro. Porque eso que. no está bien. Yo y, se lo aseguro que que ya... le hable así, pero para al menos a mí no no se me hace bien ni se me hace una razón. No se me hace perfecto lo que está haciendo él. Pero suegra no se enoje, la escucho enojadita y, y, y, se, y le van a salir arrugas. Hay que cuidarse, una tiene que cuidarse. Ay, pero bueno yo creo que es importante que se lo digas Giovanni, habla con tu mami, porque ya le expliqué que ella no te puede dar lo que yo puedo dar. Sí. Sí. Bueno, uh -huh. ¿qué pasó? Pues como ver. Pues mira Giovanni, ya no me estoy una cosa, estás, pero bien mal. Disculpame que lo sí, estás muy mal. Porque aquí, allá y a donde quieras. yo te lo dije, tus hijos son primero, tus niños son pequeños y ellos no tienen cómo defenderse, ¿sí? A si andas en el carro, no sé qué pinche desmadre traigas, no sé comandes y el desmadre sí es una cosa, ¿sí? Pero tus hijos son tus hijos, aquí y a donde sea. Qué chingón, ¿no? Yo me voy, ahí la dejo a la señora que se da pendeja con mis hijos, que se chingue ya. Está bien, estás mal. Y yo nomás te lo digo como te lo dije el otro día en el mensaje llevando. Acuérdate, Que Dios es grande, hijo. Que Dios nos regresa a las cosas de un modo muy cruel a veces. Y te vas a arrepentir algún más. día. Más. Por ver mejor, o ser mejor, o más. crees estar mejor, estás más. más. ¿Sabes por qué? Porque eso lo que haces es de poco hombre, hijo. Y discúlpamelo y te lo digo así: que poco hombre eres. Son chiquitos sus hijos, no chingues, cabrón. Pues sí, pero como te dijo Perla también los voy a ver. Mira, ahora que te fuiste. No les llevabas ni para comer, Giovanni Yo fui a verlos dos veces ¿Sí? ¿Sí? No, el tiempo que tienes Con ella, nada le has dado Por eso yo te dije Cómprale, dale, hazle atiende. ¿No quieres? pues no te enojes, Kelly, uh -huh. Kelly uh -huh. Que no te enoje Haz no lo que Kelly. quieras Haz lo que quieras, Giovanni Si tú sí, crees que sí. estás bien Ay, Yo te para que me apoyes, no para que te enojes Yo que te voy a apoyar, ¿tú crees que estoy de acuerdo en que dejas a tus hijos por otra persona, hijo? No, no, una... si, no si no los voy a dejar, los voy a, tener, los voy a mantener, como te dijo Perla <risa> Giovanni, si no lo hiciste, ¿sabes? ahora que te fuiste Si no lo hiciste, ahora que te fuiste, Giovanni Ahora, ¿cómo es posible? Es, es que, está, está joven es la muchacha, ¿cómo te atreves que... a irte con otra persona? Es, es que cuando estuve con Perla probé algo que tu rubino no tiene. Y me clavé. Ay, familia, Giovanni, ¿sí? no. Que seas pendejo para tratar a sí. una mujer es otra cosa. Y a mí no me hables ya de eso. Enfrente a tu situación y enfrente a tus cosas. A mí que me... Yo no soy la mamá de tus hijos. Ni soy... <coughs> ni sí. nada. No te voy a, no te vayas a enojar, pero perlas transsexual. Ay, yo. Entonces ya sí. te he con ella. No, estoy aquí en su casa ah no, no, pues tan lo que quieres qué mal estás pero qué ¿Suegra? mal estás y qué mal estás y qué mal estás suegra quisiera pedir una oportunidad y hasta ahí mejora que Enfrentas tu situación con tu mujer a mí ya no me digas nada para a mí no me tomes en cuenta tus cosas la verdad no no me parece y no estoy de acuerdo y ya estás grande Y ya sabes lo que haces Señora Araceli, habla Perla Quisiera un voto de confianza Ya ve cómo le dije que yo tengo algo que Rubí no tiene No, pero lo que tenga, tampoco o sea, que le puedo decir No me importa y... Bueno, lo que está, pasa es que, que, lo, que hace. lo que pasa es que yo nací en un cuerpo equivocado Nací siendo varón Y cuando tenía seis años me di cuenta que Que era mujer Y a, y a partir Ándale, de los 12 pues. empecé mi transformación sí, y lo único que todavía tengo, Caramelo, y a su hijo, desde que probó, pues, sabe no, está bien. que... Ándale, pues, Ándale, pues, Salud. Pero ¿por qué no, señora? Señor, señor, ay, mi amor, creo que tu mamá... Ay, se lo... ¿Qué? Valde de agua fría para tu mamá nada más se quedó silencio y de repente eh, ay ah, hijo... te dije pandita ah. Ah. no manches <ríe> me caige oye a ver me comentaste que Rubí que Rubí sabía de la broma ¿no? ¿está contigo? Ajá. sí, aquí está oye cómo se llevan Araceli y Rubí? no, se sí, llevan no, con mamá ¿se lleva muy bien? sí Ok, a ver, comunícamela, comunícamela Comunícamela Rubí Buenas Hola, ¿qué tal, muñeca? Habla Tony, soy de la página de encuentros ¿Cómo estás, nena? Bien, bien Oye, ya me comentó tu marido, ¿eh? No manches ¿Qué pasó? Sí, la neta, sí Pero de plano yo creo que lo quieres muchísimo, ¿no? Pues, ¿qué te diré? Ah, bueno, oye, ayúdanos a la broma, ¿no? Sí ¿Te gusta ver este películas? No. ¿No, ¿no te gustan ver películas? Bueno, pero, bueno, sí, sí. ¿Pero de qué películas? Pues de las de por no chambear. No, no, no. no. <risa> películas de drama. De drama. Este, sí. Ok, bueno. Mira, resulta que te voy a pedir que este, que, que hables con tu suegra. A ver, este, escuché que tienen hijos. ¿Cuántos hijos tienen, mija? Cuatro. Cuatro hijos. Ok, viven en un lugar donde rentan, es de ustedes, de arrimados. ¿De dónde viven, Giovanni, tú y tus hijos? Este, en un lugar este... rentado, sí. Rentado. rentado, ok. ¿Tienes papá y mamá, mija? ¿Mandé? ¿Tienes papá y mamá? Sí, sí. ¿No me escuchas bien por tu teléfono? Sí, sí, sí, es que están hablando y no escucho. Ah, ok, bueno. Ya lo ¿Y tus papis dónde viven? Eh, ¿Dentro del distrito, en el estado, en la república? Ahí mismo. O... ¿En dónde mismo? O sea, donde vivimos nosotros, viven ellos. Ah, o sea, entonces viven de arrimados. No, no, no, o sea, es una vecindad. Bueno, es un Qué bonita vecindad. Ok. Ah. <risa> ¿Tienes familia en algún estado de la república? No. ok, bueno, en este momento lo vas a tener, ok, vas a tener familia en que te gusta Hidalgo, eh, Puebla Querétaro, Pachuca eh, Veracruz, Aguascalientes San Luis Potosí, ¿dónde te gustaría tener familia? Eh, Querétaro okay. le vas a hablar llorando, ok y le vas uh -huh. a decir, señora solamente hablo para decirle que mis hijos y yo nos vamos a ir con mi tía Lupita Querétaro <risa> Su, su hijo sigue haciendo chingaderas y ahora resulta que ya me dejó por otra disque mujer ¿Cómo le dijo que me enteré? Porque él te mandó un mensaje No, no, no, ah, le dices okay. le dices que te escribió una tal Perla Ajá, ¿Okay? Ah, ok, ok que Oye, me escrib... con él, ¿no? Efectivamente, me, me escribió una tal Perla, que no puede ser que ya estás harta y que por eso te vas a Querétaro este ah, okay. que querías avisarle a ella Y que cuando tengas oportunidad Pues le mandas la dirección Por si ella quiere ir a visitar a sus nietos O cuando vengas La buscas para que vea a sus nietos <risa> Ese va a ser la justificación Pero por favor aviéntale Porque ya pasaste una difícil, ¿no? Con él Sí. Ok, entonces piensa en esa situación Pa que amalcolle Listo, marcamos Línea diferente, por favor, las bromas en tu show Contáctanos en arroba, quiero una broma Las bromas en el panda show Claro, bromas. Sale, Rubí, sale. Oye, tú sí tienes nombre de trance. Eh? Sí, sí. Sí, sí, sí, sí. sí. ElbandoSombrano.com diagonal pide tu broma. Bueno, ¿qué pasó? Ah, este... Que... Pues, pues, ¿qué crees que Giovanni sigue con lo mismo? Y, y, pues, la verdad ya está está peor. Hace como... Lo voy a decir. Hace como... Hace como una hora... me mandó este una una tal perla no sé unas fotos de de, de ellos bueno Mateo está quieto y pues la verdad me voy a ir con los niños porque porque o sea o sea todavía la la disque pues, vieja porque la verdad parece hombre este dice que Dice que está con él ahorita y, y sí sí yo vani vale porque es la ropa con la que se fue hoy. Y pues yo le dije a mi mamá, ¿sabes? ¿Sabes qué? Pues ya no, o sea, sí no, o sea, ya lo hizo. Antes eran como que sorpresas y ahorita ya lo hizo bien. Y me voy a ir a Querétaro, o sea, le quería hablar a usted porque pues pues ya ve que este pues en lo que cabe nos ha apoyado. ¿Cuándo fue esa pues hace como una hora me mandó una unas fotos. o sea yo estaba en el Facebook buscando este trabajo porque lo del trabajo que le comenté pues no se me hizo y de repente ah. llega así un mensaje diciéndome hola este mira lo que lo que lo que está haciendo tu tu esposo y me mandó una foto y este y está yo y manejando y está ella bueno dice que ella porque parece hombre a ver me la mandan ajá ahorita bueno ahorita deje que me cargue, se cargue tantito mi teléfono porque yo estoy hablando del teléfono de mi prima o sea me voy a ir este a, a Querétaro porque pues no ya no, ya o ya, o sea, ya me mandó foto ya, ya es un de los niños hasta los traigo aquí conmigo y ya yo, ya, yo es más ya, ya, ya, ya está bloqueada a Giovanni, yo no le mandé nada, ya no quise hacerle más drama porque dije ¿para qué? Pues ya, como yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Ya me voy, ya, ya, ya no, ya no puedo. Ya agarré nada más lo que pude de la ropa de Mateo, de la bebé, y, y ya. Mira, empezaba sí, pues, con Para, y, para sí. que yo te ayude con el niño. Espérenme. Y pues no, no, pues ya, ya mi, mi familia me va a ayudar, ya tengo mi tía y todas, todas mis tías que están allá. Y pues ya dígale a Giovanni que no, que no me busque ya ni. ya, ¿no? Ya, o sea, se pasó dice que, o sea, dice que es una mujer, bueno, la vieja esta dice que es una mujer, pero parece hombre No, bueno, no la no la no, ha no, no hablaba con yo, ustedes, ¿vale? ¿verdad? Uh -uh. No, pues no No, no creo que, que y quién sabe, o sea, parece hombre no creo que, que ande con eso en la calle Ay, Dios Porfa, dígale que no me busquen ya voy a que con nieto, ya o sea Ya con, ya, con sus hijos ya, porque pues, como ahorita no nos ha no ha venido a darnos ni una vuelta de que es que vamos a comer, ni nada está con él, a con ojo. aquel ajá, está con aquel la mañana que vino, ¿a qué vino entonces? ah, no, no sé pues no andaban en el carro con él se llevó a Mateo, pero según dice que, ah, en la mañana so, fuimos por el chicharrón ajá. ajá, pues pues nada más desde ahí no me ha mandado ni mensaje nada, nada, nada comió y se fue rápido ah. cuando pueda le mando la dirección este de Querétaro porque quiere este venir a verlo junto. ahí le dice a tu papá también ay no sé ni qué decir buenas noches ya no puedo ya me voy. no pues ahora entiendo por qué no te gustan las películas niña <risa> <y ya. risa> plana, plana. Haz de cuenta que le estabas Platicando y señora Fui por las tortillas y que cree, Fíjese que había una señora delante Entonces, pues, ay, ah, y que se me mete a la cola usted, pero yo, ¿a usted cree? Pero yo llegué primero. Yo llegué primero a la cola de las tortillas, pero aparte de todo el baboso que atiende, le pedí 20 pesos y ¿qué cree, señora? Me dio cinco. Ay, no, ay, qué barbaridad. Ahora entiendo por qué tu marido se mete al Facebook a páginas de encuentro, mi casa. oye, ¿así eres de aburrida para todo este chaparrita? No. ¿No? Pues, pues no mira, ni siquiera una inflexión, cero color bueno, ya de chilladitas ni hablamos, ¿verdad? pero bueno lo que sí es que tu suegra está en shock, comunícame ¿Sí? a Giovanni Giovanni a los leones ¡Qué Gracias, Pamita. Bueno, y échale un poquito de sabor, ¿no, papá? Ah, si es que está bien aburrida. No, qué? pero si a Chumi, rey. <risa> <risa> mamá, mamá. Este. Avvíajate. Ah, más mamá, mamá. mamá. Ah, ok, <risa> vámonos para el cierre. Obviamente tú no sabes, tú no sabes que Rubí ya llamó a tu mamá, ¿ok? Ajá Viene ahorita el reclamo de que, oye mamá, este, ¿por qué me colgaste el teléfono? Escuchaste a Perla, bien linda, hablando contigo Obviamente tú defendiendo a la tal Perla, ¿ok? Oye, pero panda, panda, panda, pero sería ¿Ah? chingón cuando le dijera Oye, ya le hablé a Rubí, ya se fue con mis hijos, le voy a hacer un desmadre A ver qué tanto más me dice mi mamá Bueno, órale, pues es tu broma, hermano Si con eso piensas que a lo mejor le vas a echar sabor <risa> vamos, a vamos a marcarle, señores Las bromas están en tu show Las bromas en el Panda Show mm, Broma excelente Pero primero el reclamo de que por qué te colgó Bueno ¿Paso, ¿Por qué me colgó? ¿Y, ¿Qué estupidez es tan grande, no crees? ¿Por pues, cuál? No tiene nada de malo ¿Cómo no, Giovanni? ¿Qué pasó con, con eso, Giovanni? ¿Qué más? Pues no, tiene, vas, no tiene nada vas, de malo. Te vas a arrepentir, hijo. Te vas a acordar de lo que te dije. Por eso mi papá te dejó. Ah, ¿por qué me dejó tu papá? Por cómo eres, o sea, que no entiendes a la gente. No entiendes a la gente. Ah, uh, Es sí. te escuchas, a la profe son igual, pendejo. Ma, ¿Qué? te voy a decir algo. ¿Cómo ¿No? No, soy el sol de Chatelis? Esa cabroma. Es <ríe> Fue broma! Bueno, buenas noches suegra. Habla Perla. ¿Cómo está? Ahora estás en las bromas del Panda Show. Araceli, preciosa, ¿no es cierto? Es una broma de tu hijo y de tu otro hijo Y de tu nuera y de tu ex Y del perrito Ay no, ¿por qué me haces eso? Araceli, eres un pan de Dios, muñeca ¿Cómo estás, trompudita? Pues la verdad ya muy mal Porque sí me lo creí Oye, oye, dime una cosa ¿Qué sentiste cuando te habló Rubí Y que te dijo, suegra, suegra Ya me voy. No, pues te dije, porque, que el feo ¿no? porque. Los niños no, somos niños, Oye, lo que sí es que Giovanni, tu, tu, tu nuera, este, por algo, están juntos. Se vientan y mapendecoros el uno y el otro. Sí, ejemplo, el Pero cañón. Ah. Giovanni, dile por qué le hiciste la broma a mamá. Pues ya ves, como te dije, ya nomás para que siempre se lo la mano, mira mi esposa. Siempre les echo la mano a mí y a mi esposa. No, no, no, no. Araceli, todo fue una bromita, ¿no es cierto? Te mando sí. un beso, muñequito, y que descanses. Sí, Nos vemos, Ara, eres un amor, cuídate mucho. Gracias, adiós. Adiós, bye bye, gracias. bye bye. Giovanni, pues déjame decirte que tú y tu esposa tienen un regalo especial. <risa> Por esta broma se han llevado el Tarima Pendejo de Oro. Me cae que los dos, hijo. Pero en fin, díganme, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina, pandita. A toda máquina, pandita, baboso. Me cae que les pusimos todo para que hicieran chido esta broma y los dos, tanto él y ella bien Tarimá Ya nos vamos. Hasta aquí el Panda Show. Los espero el día de mañana. Soy el Panda Zambrano. Buenas noches. Pásenla bien. Me, me gusta.